En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Si a una persona le quitamos la piel, ningún científico va a encontrar diferencia alguna de una persona con otra. No hay nada, ni genético, ni de ningún otro tipo que diferente a nadie. No habría que decir esto, pero parece que toca decirlo el racismo no tiene justificación científica alguna lo único que determina el futuro de una persona son sus condiciones económicas y sociales aquellos que dicen que no hay que ver con ojos del presente las cosas pasadas espero que cumplan lo que dicen y no juzguen con los ojos en del presente que se tire una estatua de color, que no debe hacerse, claro que no debe hacerse pero que no justifique eso el racismo que existe y es real, que nada, decían algunos eh, que en América no tenían ni idea de Colón ni de España, pues eh, tenían razón y deben acordarse que lo decía de sus palabras todos estamos eh, preparados en la rosa de los vientos, vamos allá en Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa desde ahora mismo hasta las cuatro y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, 3 horas por delante con Miguel Jurado al frente de la parte técnica Silvia Casasola en Lago, dirección Javier Sevillano en redacción y producción en nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Carreñosa en la tertulia de hoy hablaremos de una extraña señal de radio que procede de Universo Se acaba de descubrir, suena cada 157 segundos. Vamos a hablar también, otra vez, vuelve a la actualidad el calamar gigante. Vuelve a ser noticia, esta vez porque se ha descubierto su genoma. Y también va a ser a actualidad el científico más importante de todos los tiempos. Hablamos de Newton. Newton, el alquimista, deberíamos decir. Tenemos, eh, insistimos, eh, Tertún y cero esta noche con Joseph Guijarro, con Manuel Carbellal, con Juanjo Sánchez Oro. Con ellos hablamos eh, también del libro La cara B de la pandemia, libro que ha escrito quien les está hablando. Un libro que se acabó de escribir el pasado lunes y que ya está a la venta. La cara B de la pandemia, de momento, en digital y en papel a través de Amazon. Y en unos minutos vamos a estar con un aventurero Ignacio Díaz que ha recorrido el mundo, el mundo nadando y que ha vuelto de su travesía con un mensaje que nos va a contar. Y Laura Falcolara en sus ecos del pasado nos contará historias, historias terribles de, de casas malditas en México y de casos extraordinarios y misteriosos y también mujeres hay como historia. Protagonista hoy, Pau Donés, la flaca y otras mujeres de su vida que están en sus canciones, que están en la obra de este queridísimo y respetadísimo por todos. Falleció esta semana Pau Donés. Y va a ser homenajeado en Mujeres con historia en el relato del Silvia Casa Sola. También tenemos esta noche Fronteras en el futuro con Javier Sella, ¿no? Y una etiqueta Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos. Repetimos desde ahora la 1 y 37 minutos hasta las 4 y media de la madrugada la Rosa de los Vientos. Comenzamos.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 Dado por todo el mundo para tomar el pulso al planeta. Un planeta que debería llevarse agua y no tierra, porque el 70% del planeta Tierra es agua. Él es Ignacio Tean. Ignacio, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, bueno, buenas noches. ¿Cómo se te ocurrió Hola, esto de nadar por todo el mundo? Había dado la vuelta al mundo caminando entre dos mil 2013 y dos mil 2016 para documentar el cambio climático. Sí. Y fui testigo de la gran cantidad de basura y de plásticos que hay en prácticamente todas las playas del planeta. Y comencé a sentir la necesidad de embarcarme en una nueva expedición para llamar la atención sobre el estado de nuestros mares. Fue así como nacía la expedición Nemo, que me ha llevado a unir nadando los cinco continentes... ...para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Porque los océanos has descubierto que están un poquito heridos. No sé si de muerte, pero eh, hay que salvarlos y eh, ayudarlos eh, rápidamente, ¿no? Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Es cierto que están siendo gravemente afectados como consecuencia de la actividad humana. Todos los días escuchamos noticias sobre la contaminación por plásticos... ...la pérdida de biodiversidad por la sobreexplotación pesquera... ...o la subida del nivel del mar por el calentamiento global pero estamos a tiempo todavía. En La Llamada del Océano, el libro que acabas de publicar, que está en Zenit, cuentas un poco esta aventura, una aventura que, bueno, tú explicas, ¿no?, que eh, antes, eh, hace un tiempo, lo de nadar era una cosa dificilísima. Eh, a mí me pasa lo mismo, ¿no? No soy capaz de hacer un largo, pero, pero eso... No hay que descartar que uno pueda en el futuro. Eh, nadar y cualquier cosa en la vida es una cuestión de disciplina y entrenamiento, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Yo soy una persona normal, de carne y hueso, y venía del mundo de la montaña, de la escalada, del senderismo. El agua era algo, un medio completamente ajeno. Todo lo que sabía no me servía para nada. Fue como empezar de cero. Le recuerdo que la primera sesión que hice en piscina apenas nadaba no cuatro largos. Sin embargo, a base de constancia, de esfuerzo, un día a día, al cabo de un año y dos meses, después de nadar más de 2.500 kilómetros, estaba preparado para embarcarme en esta expedición y realizar la primera travesía que fue el cruce del estrecho de Gibraltar, Unión de Europa con África. Ah. La llamada del océano, ¿cómo empezó esta aventura? ¿Cómo comenzó? ¿Por dónde comenzó el nado por el planeta? Porque hay muchas partes en las que has estado y muchos lugares, pero sobre todo uniones de océanos y de lugares y de continentes. Son los lugares fundamentales en los que has llevado a cabo esta expedición que te ha llevado a recorrer el mundo entero nadando. Hemos estado en varios de los mares más remotos del planeta. El primero de ellos fue el Estrecho de Gibraltar, confluencia del Atlántico con el Mediterráneo, una zona apasionante, ruta migratoria de mamíferos marinos, con fuertes vientos, corrientes, oleaje, mucho tráfico marítimo también, y ruta migratoria de mamíferos marinos. Estuvimos, pues bueno, viendo ballenas, viendo delfines, cachalotes, calderones. Realizé la segunda travesía, la unión de Europa con Asia... ...en el área marina protegida Meiskas... ...en una región del Mediterráneo, Mediterráneo Oriental... ...nadando desde Grecia hasta Turquía... ...la tercera travesía nos llevó nada más y nada menos... ...que hasta el estrecho de Berín... ...sobre el círculo polar ártico con el agua... ...a tres grados de temperatura... ...una región donde hay ballenas, donde hay morsas... ...donde hay focas, estuvimos viviendo con esquimales... ...el agua está a tres grados de temperatura... ...uniendo Euro eh, América con Asia... ...la cuarta travesía nos llevó al mar de Bismarck... ...muy cerca de la línea del Ecuador... ...sobre la isla de Nueva Guinea... ...un mar con tiburones... ...con cocodrilos de agua salada... ...con unas medusas pequeñas pero muy venenosas... ...la medusa Irukandji... ...uniendo Asia con Oceanía... ...y la quinta y última travesía fue en el Mar Rojo... ...nadando desde Egipto hasta Jordania... ...y realizando la unión de África con Asia. Nacho, tú aquí estás hablando en, en plural... Eh, como que yo creo que has tenido ahí ya un equipo que ha estado cuidando de ti, sobre todo en ese entrenamiento que has tenido que hacer, que ahora nos dirás cómo te has ido aclimatando ¿no? antes de, de ponerte ahí en, en pleno océano abierto a, a nadar, pero el, el origen de todo esto fue un origen de una búsqueda interior tuya porque no estabas muy, muy a gusto ni contigo mismo ni, ni con el planeta en el, en, el, en el que vivías, ¿no es así? Bueno, yo estaba a gusto conmigo mismo... ...venía de haber completado una expedición que... que no, me, me refiero la... al inicio, antes de la primera expedición. Eh, sí, sí, no, no, no fue una búsqueda interior... ...ni surgió de un, una frustración, una depresión... ...mi vuelta al mundo caminando fue un precisamente... ...un canto a la vida y a la libertad... ...creo que es un milagro estar vivos... ...que la vida merece la pena luchar por nuestros sueños pero sí es cierto que quería dedicar esa expedición para algo más que el sueño personal. Fue esa razón por la que lo dediqué a documentar el cambio climático. Creo que, que el planeta Tierra, planeta agua, verdad, es nuestra casa y merece todo, todo nuestro cuidado y nuestra atención. Pero en esa es, primera expedición estabas solo, y aquí tienes un equipo detrás o no? Eso es, la vuelta al mundo a pie fue en solitario, y ahora en la expedición Nemo he contado con un equipo, por ejemplo he viajado con dos operadores de cámara, para documentar el estado medioambiental de los ecosistemas que hemos recorrido, he contado con patrocinadores, en fin, ya hemos sido un equipo más grande. Expedición Nemo suena a Julio Verne, ¿tiene algo que ver eh, Julio Verne en esta poca acción, eh, por eh, nadar en todos los mares? Eh, completamente, uno de los personajes de 20.000 leguas de viaje submarino es el capitán Nemo, y luego también el protagonista de una película de animación muy, muy conocido, este pececito ¿no? de Buscando a Nemo, mm -hmm. Y creo que es un nombre sencillo y para todos los públicos. Una de las cosas que te han llamado mucho la atención de este viaje por todos los mares es que te has encontrado en todos los océanos que hay eh, mucho plástico. Digamos que es una es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Estamos eh, tirando mucho vertido y el plástico es un síntoma de el entre comillas, en desarrollo de la humanidad, pero tiramos ese plástico al mar. Sí, es curioso porque, bueno, pudiendo ser un reflejo del desarrollo de la humanidad, por otro lado es un reflejo de la poca conciencia medioambiental que hay. Es uno de los mayores males que, que asolan a los océanos. Se calcula que de seguir a este ritmo en el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos y eso se debe, bueno, a que largamos toda la basura y los residuos y vertidos químicos a, a los mares a la par que por la sobreexplotación pesquera estamos dejando los mares esquilmados. ¿Así? Incluso habría que eh, las personas que están en contra del cambio climático eh, tendrían que irse a nadar por los mares eh, contigo, eh, para que no sigan diciendo esas eh, cosas, ¿no? ¿Somos nosotros ese ser humano que ha hecho el daño? Bueno, el clima ha cambiado siempre, eh, la Tierra está en constante evolución, lo que ocurre es que ahora debido a la actividad humana ...esos cambios se están produciendo en un periodo de tiempo mucho más corto... ...y más que cambio climático debería llamarse, bueno, pues una destrucción del planeta... ...hemos roto el equilibrio de la atmósfera con la contaminación por CO2... ...los océanos son los que más CO2 capturan de la atmósfera... ...hasta el punto que se está provocando pues la acidificación del agua de los océanos... ...que se traduce en el blanqueamiento de los corales, por ejemplo... Eh, ...el planeta es un todo en el que todo está conectado, atmósfera, océanos, tierra, corrientes... Y, y esa visión, bueno, pues vemos la naturaleza muchas veces como una postal a través de una pantalla en, lugar, en vez del lugar al que pertenecemos, que se nos olvida que formamos parte de ella y nuestra salud está íntimamente ligada a la salud del planeta. Además de la documentación que has estado tú observando con, con el equipo y documentando todo, ¿has contactado, según ibas a los sitios, con diferentes eh, personas que te han hecho alguna denuncia para poder aumentar y que esto tenga mayor difusión? Sí, uno de, de los trámites que hay que hacer es contactar con, con personas locales, de, para empezar las embajadas y las autoridades locales para tramitar los permisos necesarios ...para poder cruzar nadando estas fronteras... En, ...por ejemplo en el Estrecho de Berín... ...tuvimos que contactar con los Inuit... ...la comunidad del de, Consejo de Sabios Inuit... ...para que nos permitieran visitar sus tierras... ...porque son son suyas y bueno pues... ...tuvimos que hacer también unas labores de sociales... ...como dar charlas en las escuelas a los a sus hijos... ...como hacer batidas de limpiezas de playas... ...en las costas de Alaska... Eh, ...en fin, en todas las localizaciones que hemos viajado... Hemos hecho labores bueno en el estrecho de Gibraltar, hicimos una salida para avistar cetáceos, hemos hecho entrevistas a gente local que nos cuenta, son los que han visto con sus propios ojos el cambio que se ha producido en su entorno. En fin, en todos los sitios hemos contactado con gente y organizaciones locales. Eh, una de las cosas que eh, nos has contado antes y eh, nos has explicado algunos de los eh, seres vivos eh, que has visto, uno de ellos eh, son los eh, tiburones, eh, los has visto, los has tenido muy cerca, hay un mito y una leyenda, eh, seguramente algunos eh, tienen que verlos y tienen que estar con ellos para que piensen que no hay nada agresivo. En prácticamente ningún animal, por grande, por terrible, eh, entre comillas, hay eh, que pudiera parecer, es que se defienden cuanto a quien les eh, agrede, pero por naturaleza no lo son, nunca mejor dicho, por naturaleza. Sí, sí, bueno, no, creemos que muchas veces los animales son como nosotros, pero ellos no tienen por, por afición atacar. Eh, en el mar, sí es cierto que al no ser nuestro medio hay que extremar las medidas de precaución, pero los ataques que se suf que sufre el humano por tiburón al año son mínimos, son, es, son, muchos ma son mucho mayores los tiburones que mueren todos los años porque se les pesca, se les caza para cortarles la aleta. Y, y bueno, de todas formas hay que tener cuidado, ir con las embarcaciones de apoyo. Por ejemplo, en Papúa había tiburones, pero había cocodrilos de agua salada también. Es la razón por la que nadamos dos kilómetros mar adentro, evitando la zona de manglares. Y, y en ocasiones, bueno, los animales más peligrosos son los pequeños. Nos olvidamos de los mosquitos que contagian enfermedades como el dengue, la malaria o, o la fiebre tifoidea por comer alimentos en mal estado. Y los grandes... ...pues bueno, eh, si no les molestas no tienen por afán atacarte. ¿Cómo te estuviste entrenando para poder hacer todas estas uniones... Del, ...de los continentes a través de los océanos? Pues empecé del modo más sencillo que, que podía haber... ...que es comprando el abono de una piscina municipal... ...que tenía cerca de casa y comenzar bueno pues a nadar unos largos... ...darme cuenta del bajo estado de forma... ...o por lo menos del poco nivel de natación que tenía... Cuando ya pasaron unos meses y tenía un fondo, una técnica, un estilo, comencé a nadar en aguas abiertas para entrenar el nado contracorriente, el oleaje, mantener la calma, puesto que a veces no ves las profundidades, el nado de avistamiento para tener referencias, en el mar no hay una línea negra como en las piscinas, y durante los meses de enero y febrero de 2018 recorrí el Cantábrico, desde Andaya hasta La Coruña, Y los meses de marzo y abril fui bajando por el Mediterráneo desde Cataluña hasta, hasta Andalucía, hasta Málaga. Y de tal manera que el 8 de junio de 2018, Día Mundial de los Océanos, comenzaba esta expedición en, en Gibraltar. No se dice Cristóbal con María Rosa Ventosa que a esto lo llamo yo mojarse por algo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la humanidad? ¿Y qué puede hacer cada uno por salvar y por curar el planeta? Bueno, son, son muchas cosas las que se pueden hacer. Hay, hay que darse cuenta de que la conservación del planeta eh, afecta a todos, a ciudadanos, a empresas y autoridades. Una acción individual o aislada no sirve de nada o sirve de muy poco. Una acción global eh, es necesaria. En, los tres principales problemas que acosan a la salud del planeta es el calentamiento global, como consecuencia del uso de combustibles fósiles, que son los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. Y en tercer lugar, la contaminación por CO2, por plásticos, vertidos. Entonces, como soluciones, el uso de energías limpias, alternativas como la solar, la eólica, realizar un consumo responsable, es decir, vivimos en una sociedad eminentemente consumista y materialista, pues hay que ser conscientes y responsables de lo que consumimos hacemos política con nuestros actos que, com que comemos que consumimos de dónde viene de qué está hecho que lo fabrica y en última instancia eh, pues acabar con la contaminación es decir pues una economía circular basada en, la, en el reciclaje el reducir y reutilizar La llamada del océano, así se titula, el libro de nuestro invitado, de Ignacio De Nacho Dian, se ha publicado y está en CENIT. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Ignacio, por eh, insistir en algo que tenemos hay que hacer a la gente, hay que convencerla de que si nuestra casa está sana, nosotros podemos estarlo, pero si nuestra casa no está sana, nosotros tampoco podremos estarlo. Ignacio, muchas gracias. Así de sencillo. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Zona Cero. Esta noche os vamos a contar muchas cosas, os vamos a contar entre otras que en algún lugar del universo se está emitiendo una señal cada 157 segundos se recibe y se capta. ¿Quién la emite? Porque vamos a conocer también algo más sobre un descubrimiento que han efectuado de una vasija, una vasija milenario, arqueólogos chinos. Y también os vamos a contar lo que se ha descubierto sobre la vida del de científico más importante de todos los tiempos, Isaac Newton, Isaac el alquimista. Y también os vamos a contar esta noche que se está acelerando la sexta gran extinción. Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel Carveñal y con Josep Guijarro. Josep, eh, antes de las dos, eh, cuéntanos un poco esta información. 157 segundos, eh, cada 157 segundos se capta esa señal. ¿De dónde procede? ¿Cuál es su origen? ¿Se sabe algo sobre ella? Tú debes ir muy rápido, Bruno, porque es cada 157 días. Bueno, pues es igual. Días segundos. Quien dice una bueno, cosa dice la otra. Y, igual, es que igual. La no el tiempo muy rápido. Igual, igual, igual no es, pero es verdad que el tiempo es relativo, ¿no? Lo sí, decía no, Einstein claro. y Bruno Cardeñosa lo, lo, ha, lo ha dejado palmario. Eh, no, ciertamente, es verdad. Eh, hay un estudio que ha sido recientemente publicado y del que hablaremos después de las noticias con mayor. Y precisión que eh, bueno, ha captado o, o mejor, digamos ha determinado que las señales que estaban siendo captadas desde 2007 y que después eh, originalmente eh, empezaron a registrarse entre el 2 de noviembre de 2012 y se repitió también en 2016, seguían un patrón regular un patrón regular que eh, que abre una ventana de aproximadamente 90 días seguidos, de un periodo de silencio de 67 días, y ese mismo comportamiento se repite después cada 157 días. Claro, esto podría evidenciar varias cosas. Se trata de un mensaje extraterrestre, alguna civilización eh, exterior, lejana, eh. estamos hablando de muchos años luz de la Tierra, o por el contrario, es tan, tan simplemente no una estrella masiva, una estrella de neutrones, o un agujero negro. El debate está ahí, encima de la mesa. Eh, el debate, perdón, es... Josep, lo que espera la gente, eh, creo, ¿eh? es que esta señal sea suficientemente extraña como para pensar que hay una inteligencia no humana detrás de ella. ¿Hay evidencias de que eso puede ser así? Bueno, hasta ahora no. Es decir, las claro. mismas evidencias hay de que lo sea como de que no lo sea. Porque el debate científico está ahí. Recordarás, lo dimos también en esta misma tertulia, que había otra fuente, eh, la FRB 180916J10158, mmm, que, quien le pone los nombres mmm, también manda huevos, que tenía no, una periodicidad de, policía, ¿eh? de 16 días. Y esta fue la primera fuente, digamos, que se repetía con una regularidad y todo el mundo habló de mensajes extraterrestres. Mm, ahora se acaba de, de, de publicar en esta eh, publicación, que es Mondly eh, Noticias uh, of the Royal Astronomical Society, en el que eh, ese estudio determina ese otro patrón. Es decir, las señales que van llegando hasta la Tierra, estas señales de origen extraterrestre, son señales inteligentes, que guardan un eh, patrón determinado encierran un mensaje. Si lo encierran, todavía no hemos sido capaces de, de detectarlo o de descifrarlo. Pero en cualquier caso sí sabemos que es algo extraño. Algo mmm, que los eh, científicos, por ejemplo, hablan de eh, un fenómeno eh, relacionado con las estrellas de neutrones eh, que llaman precesión, eh, que es un movimiento como el que hace la Tierra en forma de peonza, es decir, nosotros nos movemos en torno al eje, no, no, no siempre de la misma forma, hay como una especie de bamboleo, como el que haría eh, una, una peonza al moverse, esa precesión también la tienen algunas estrellas de, de neutrones, y creen que tal vez ese patrón o esa secuencia podría obedecer a esa precesión de eh, una estrella de neutrones, pero no hay nada claro. Y como no hay nada claro, estamos en un eh, terreno cenagoso en el que cualquiera puede eh, dar una teoría y ser incomprobable hasta que no se demuestre lo contrario. Digamos que lo que sí es verdad es que el descubrimiento proporciona una pista importante para identificar, digamos, el origen y... y De, según este, este eh, astrofísico de la Universidad de Manchester Estaríamos hablando de una fuente natural Una fuente que emite y que se capta cada 157, insistimos, eh, he dicho segundos, no, son días. Cada 157 días se capta esa señal, tiene origen inteligente o no lo tiene. Bueno, es la primera de las noticias eh, de las informaciones que vamos a tener esta noche en la Tertulia Zona Cero, con muchas eh, noticias, eh, con muchos eh, datos, eh, pero van a ser eh, después eh, de las noticias eh, que llegan ahora mismo en Onda Cero de las dos eh, de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 y media de la madrugada. Os recordamos, insistimos, al modilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta. Las 2 y 5, insistimos. Esto quiere decir que desde hace poquito más de dos horas, una región española, una comunidad Galicia, está ya fuera de todas las fases, ha superado absolutamente todo. Galicia desde hace dos horas ya está en la nueva normalidad, en la que se puede decir así, fase cuatro, ya ha acabado absolutamente todo, y dentro de muy poquitas, bueno, también dentro de unas horas, eh, hace unas horas, eh, gran parte de España ya está en la fase tres, quedan en la fase dos, una semana, parte de Barcelona, parte de Castilla y León, eh, todo Madrid, eh, pero estaremos en una semana, y justo dentro de una semana, Justo dentro de una semana acaba el estado de alarma, acaba esta pesadilla que hemos vivido, que vamos a seguir viviendo, pero que se ha vivido una pesadilla terrible, este estado de alarma que comenzó hace poco más de 13 meses en nuestro país. Estamos en una nueva etapa, una nueva época, eh, ojalá no pasa absolutamente nada. Vamos a confiar en el destino, lo estamos haciendo bien, lo habéis hecho todos muy bien y esta recuperación es de todos. Ojalá lo consigamos porque entre todos estamos luchando por nosotros y por vosotros y vosotros estéis luchando por nosotros. Esto es un trabajo de equipo, un trabajo de absolutamente todos. Insistimos, ¿eh? qué noticia tan espectacular, Galicia desde hace dos horas y siete minutos se ha convertido en la primera comunidad autónoma en nuestro país que supera absolutamente todas las fases y que ya está en la llamada nueva normalidad. Tenemos el de Zona Cero en esta hora que comienza ahora mismo de la Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero Radio. Tertulia, zona cero con Jajo Sanchezaro, con Silvia, que sola con Manuel Carballal con Josep en Quijarro. Eh, Manuel, como gallego, ¿qué eres? Aunque estás en Madrid, pero como gallego, ¿qué eres y que soy? Y también tenemos en esta tertulia un que otro gallego. Importante eh, destacar esto, ¿no? Eh, que ya estamos en la nueva normalidad, aunque no podemos ir a ver eh, a nadie en Galicia todavía, pero bueno, que algo es algo, ¿no? Bueno, macho, ya lo tienen los resentidos, Galicia sitio distinto, Exacto. nosotros siempre vamos por delante. Sí, sí, sí. Lo dudabas. Ey, nadie se había dado cuenta de eso hasta ahora que se ve en el mapa, pero Galicia está muy por delante del resto de Hombre, España evidente, y de la península. Evidentemente, como Hombre. siempre. Evidentemente, es que la gente, ¿cómo lo podía dudar alguien? ¿Cómo lo podía pues, dudar? Pero bueno... Pues, Ahora tienen la por prueba, ¿no? Por desconocimiento de los genes gallegos, que nosotros somos una mezcla de celtas, de vikingos, o sea, vamos, no hay virus que pueda con nosotros. Juanjo Sánchez Toro está en fase 3 en Guadalajara, pero Juanjo Sánchez Toro, no puedes venir a Madrid, que estamos en fase 12 todavía una semana más. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Nada, esperaré pacientemente Y también nos ha comentado Josep Guijarro La captación cada 157 días De esa señal que procede del universo Que se capta en la Tierra De origen inteligente o no de origen inteligente Lo cierto es que se están captando muchas señales De este estilo en sus últimos tiempos Él está en Barcelona como nosotros En fase 2 todavía una semana Josep, muy buenas Sí, aún nos quedan 15 aún nos días queda, Para aún... los encuentros en la tercera fase ¿no? Sí, que sí. es lo que todos esperamos oye, Al menos, eh, eh, está bien eh, que Madrid y Barcelona vayamos de la mano en algo por lo menos ¿eh? Hombre, yo creo que vamos en, en muchas, muchas otras cosas, eh, cosas, evidentemente, a pero... pesar de que hay muchos intereses de que no sea así pero bueno, eh, como, como dices en tu libro que, que la mascarilla no nos deja ver sí. y hay que, hay que eh, ver más allá yo no cantaría Victoria con todos los respetos Por, por Manuel y el resto de gallegos que nos escuchan, porque eh, nuestra realidad ha cambiado. El mundo ya no sí, va bien, a ser ya. igual. Y por lo tanto, ojo, precaución, no, no salgamos alegremente... Eh, sin mascarilla no salgamos alegremente y, y nos olvidemos de nuestra higiene de manos, de no tocarnos la cara especialmente y de guardar la distancia de seguridad. Se están produciendo rebrotes en buena parte de los países del mundo que más o menos tenían controladas estas cosas. No olvidemos que el, la gran parte de los contagios que actualmente llegan a nuestro país lo hacen de la mano de, de, de personas que vienen de fuera, es decir, son contactos externos, y en consecuencia, ahora que se abre la veda con la apertura de las fronteras a, a la entrada de 21, mucha gente, sí. a ver qué sistemas de control establecemos para que esto no se nos vaya de madre. Ojalá no se nos vaya de madre, pero... Eh... Vamos a, a tener esperanza en ese futuro. Eh, cuando ahora nos contaban las noticias algunos países eh, que efectivamente eh, ha habido casos, eh, eh, ha habido nuevos brotes, eh, nuevos contagios, seguramente porque los tendremos en el resto de la existencia. El resto de nuestras vidas habrá contagios por coronavirus. El asunto es que se están identificando y que se puedan identificar y que se puedan aislar, que se puedan tomar las medidas con tiempo. Yo creo que el hecho de que la desescalada en España haya empezado antes que en otros sitios, pero acabe mucho después que en otros sitios, eso implica que no lo hemos tomado con un poquito de calma y que ojalá, ojalá todo eso eh, sea para bien en el futuro. Es un deseo. Eh, la realidad eh, lo va a decir eh, el destino, pero es un deseo que ojalá todo vaya bien, porque Creo que todos van a salir beneficiados independientemente de su color, de sus ideas, independientemente de absolutamente todo, todos vamos a salir beneficiados de un tiempo que eh, está empezando a acabar en Galicia. Eh, ha acabado ya hace dos horas y doce minutos y dentro de una semana ese estado de alarma que comenzó hace dieciséis semanas, quiero recordar, en nuestro país hace tres meses eh, comenzó. Bueno, pues eh, ya está llegando al final. Josep, eh, Rápidamente, sí. vamos a recapitular muy rápidamente esa noticia, esa información, esa bueno. captación cada 157 días de una señal de radio de procedencia desconocida y posiblemente, según algunas hipótesis, de origen en el cosmos y de origen inteligente. En efecto, tenemos que remontarnos a 2007. En ese año se descubrió la existencia de estas ráfagas eh, rápidas de radio. Eh, ...que inicialmente... ...pues se pensó que eran eventos... Eh, ...relacionados con algún cataclismo... ...o una estrella en explosión... ...pero que cambió... ...esta imagen... Eh, ...al descubrir una de ellas... ...la FRB 121102, ...que fue descubierta... ...desde el mítico... ...radiotelescopio de Arecibo... ...en noviembre de 2012... ...y que volvió a repetirse... ...en 2016... <coughs> ...perdón... Eh, ¿Qué tenía de particular esta ráfaga? Pues nada, nada que no tuvieran el resto de ráfagas. Se fueron registrando esta y otras muchas que procedían prácticamente del centro de la, de la galaxia y un científico o un equipo de científicos para ser eh, exactos de la Universidad de Manchester ha estado observando durante cuatro años... ...esta eh, que citábamos... ...la FRB 121102 dos, ...y se ha dado cuenta... ...que registraba... ...un patrón cíclico... ...de 157 días... ...es decir, tal como hemos... ...explicado antes de la pausa... ...de la información... ...hay un, una ventana que dura aproximadamente... ...90 días seguidos... ...de un periodo de silencio... ...de 67 días... ...y este mismo comportamiento... Se repite cada 157 días Claro, si yo te estoy diciendo pip pip pip Pip pip pip pip Puedes entender que se trate de un mensaje Y esto abrió eh, la esperanza Por parte de los científicos Que estuviéramos frente a un mensaje De una civilización extraterrestre Eh, aunque lejana, eh, estaríamos eh, siempre que hablamos de cuestiones astronómicas, pensemos que es como una máquina del tiempo. Estamos recibiendo mensajes, pues si estamos hablando de 4.000 años luz, eh, de, de, de una fotografía, de un mensaje que pudo enviarse hace mucho, mucho tiempo, para que se hagan nuestros oyentes una idea. La sonda Voyager, que fue mandada al espacio en 1977, está tan solo a 20 minutos luz. Y desde el 77, 20 años, 20 minutos luz. Eh, es decir, las distancias, cuando hablamos de, del espacio, pues eh, son son de armas a tomar. ¿Qué ocurre? Eh, este científico, eh, Kautz, de no sé pronunciarlo de ser indio el pobre hombre, sí, o pak igual va a decir lo has hecho mal <risa> dice que eh, es el segundo sistema eh, que han encontrado de modulación de actividad en estos eh, en estas ráfagas rápidas de, de radio en estos estallidos ¿no? y que esta periodicidad proporciona eh, digamos ...información acerca del origen de estas explosiones... ...que él establece, podrían tener relación con eh, grandes campos magnéticos... ...que podrían ser generados por la explosión de estrellas... ...o por estrellas de neutrones, es decir, el eje magnético de una estrella de neutrones... ...que es algo altamente magnetizado, al hacer ese movimiento de peonza... ...esa precesión de la que antes hablaba pues podría dar una fluctuación, digamos, un patrón determinado. Claro, hay científicos que no lo creen así, y que hacen alusión, por ejemplo, a esa otra fuente a la que antes hacíamos referencia, que cada 16 días también parece mandar un mensaje cíclico a la Tierra. Frente a qué estamos, hoy por hoy, lo ignoramos. Es decir, hay un debate científico acerca de si se trata de algo natural, si se trata de gravedad, si se trata, eh, como digo, de electromagnetismo, o pudiera tratarse de un mensaje de una civilización extraterrestre. Una de las cosas que aquí nos ha comentado en alguna ocasión, en varias ocasiones, es un defensor de los tiempos actuales en el desarrollo técnico-tecnológico, Juan José Sánchez Torón nos ha comentado en alguna ocasión lo que facilitan los tiempos, bueno, que tienen sus cosas negativas, pero que tienen también sus cosas positivas. Y una de ellas, el servidor la ha encontrado esta semana, que finalizó el libro La cara B de la pandemia, el pasado. Lunes eh, por la tarde lo finalicé Escribía el final de ese libro Y desde ayer, sábado Ya está a la venta ese libro Que he finalizado en la misma semana Que está a la venta De momento en Amazon Pronto en otras plataformas o sea, en plataformas La cara B de la pandemia Es un ejemplo también de que Los tiempos cambian pero no solamente para mal Juanjo Hombre, bueno, yo creo que además Tengo muchas ganas de leerlo Seguro que es un libro que, que no deja Indiferente a nadie Que, que seguro que nos acaba también de la zona de confort y además es que claro, todo este fenómeno del confinamiento, del, del coronavirus ha sido un auténtico tsunami y, lo, y bueno, estabais comentando un poco antes, yo lo que espero es que también hay muchas ganas de ir pasando de fase, que sí. también es normal porque venimos de un, de un momento muy traumático, hay muchas ganas también hasta cierto punto de olvidar y deberíamos luchar un poco contra esa, ese olvido que evidentemente también es, es necesario por, por salud mental, ...pero tratar de extraer lecciones... ...entonces yo creo que bueno, un libro como el tuyo... Eh, ...seguro que nos viene muy bien para eso... ...para, para reflexionar, para no olvidar... ...para tomar buena nota y nada, enhorabuena por, por que lo hayas terminado en, en estos momentos que lo he terminado, insisto, este lunes pasado, desde ayer está ahí disponible en Amazon son los tiempos actuales pero los tiempos actuales eh, no serían lo que son de no ser por una figura del científico más importante de todos los tiempos el hombre que le cayó una manzana y a partir de ahí eh, teorizó sobre la gravedad hablo de Isaac Newton El alquimista, Juanjo. Sí, le, le cayó una manzana, pero también le cayó un confinamiento. Sí. Acordaos que, que estuvimos hablando es hace verdad, unas semanas verdad, como, sí. claro, como le, la peste que, que asoló también en el siglo XVII Inglaterra obligó a cerrar todos los centros universitarios. Él prácticamente había terminado hacia poco la, la carrera. Se tuvo que ir a la residencia de, de sus padres, de su familia. Y allí es donde empezó a hacer, durante esos, creo que fueron 18 meses, si no recuerdo mal, eh, empezó a hacer algunos de sus grandes descubrimientos, sobre todo de, de la óptica, ¿no? como el tema de que la luz estaba compuesta de diferentes eh, franjas y tal, y, bueno, pues, y también ahí se supone la famosa historia de la manzana, su descubrimiento gravitatorio, también parece que se produjo en esos meses de, de confinamiento. El, lo, lo que he estado viendo esto, estas semanas eh, es que eh, se ha producido, bueno, realmente ocurrió hace unos meses, se publicó una, una monografía que justamente lo que hace es centrarse en la parte biográfica de Newton que no tiene que ver con estos descubrimientos científicos, que es por los que ha, bueno se convirtió en una eminencia en vida, eh, todo lo que tiene que ver con sus eh, avances en la investigación de las matemáticas, eh, lo que hemos comentado, su ¿no? el, el, el descubrimiento de la gravedad y también eh, sus descubrimientos ópticos, serían un poco los tres grandes pilares por los que ha pasado a la posteridad Newton, pero es que, claro, tenía otra faceta, que de vez en cuando, aquí también en La Rosa, hemos estado comentando, y es esa afición que tenía, o devoción, por las ciencias ocultas, y más en concreto por la alquimia y por determinados aspectos que tenían que ver un poco con la teología. El, bueno, pues Justamente hace unos meses se produjo una, un, una publicación de un profesor de la Universidad de Indiana, que se llama William Newman, Y ha publicado justamente un libro que, bueno, el título lo dice todo, ¿no? Es Newton, el alquimista. Eh, lo ha publicado la Universidad de Princeton y es francamente interesante tanto por el, por el contenido como también por el propio autor. Porque, como os digo, es un profesor universitario. Él pertenece a esta Universidad de Indiana, el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Medicina. Pero es que eh, está al frente de una página web donde se están digitalizando todo lo que es ese corpus de, de manuscritos alquímicos que, que tiene. que pertenecen a Newton. Eh, hay que recordar un poco cómo surge este, este fondo, porque estamos hablando de lo que serían incluso sus cuadernos de laboratorio, todo lo que eran sus notas, sus trabajos eh, de recopilación de textos eh, de grandes autores de la alquimia, la correspondencia, las cartas que mantuvo con determinados alquimistas. Todo este fondo es muy curioso porque nos ha llegado prácticamente de milagro. Porque cuando fallece Newton, en principio, lo que eran, su archivo personal quedó en el entorno familiar. Pasó muchísimo tiempo, en torno a unos 150 años después del fallecimiento de Newton. Y en el año 1872, eh, los descendientes de Newton y los que eran depositarios de este fondo documental, lo ofrecieron a la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge hizo una, hizo una selección y se quedó única y exclusivamente con aquellos textos manuscritos de Newton que entendían que pertenecían a lo que era la ciencia ortodoxa del siglo XIX, donde además ya dominaba claramente el positivismo. Y prescindió de todo lo que eran los textos que tenían que ver con la alquimia y con la teología. Entonces estos documentos quedaron en manos de nuevo de los, de los familiares y... Eh, Justo además era una faceta que evidentemente ya había muchas biografías sobre Newton, ya evidente como decíamos era una persona con una enorme reputación en vida, con una enorme fama en vida y reconocimiento, pero ya bueno, ciento años después pues mucho más. Pero todo el mundo trataba de omitir dentro de esas biografías esa devoción que tenía, esa afición que tenía por eh, el tema de lo esotérico. Y claro, eh, encima, si ni siquiera se hacían público, no pasaban eh, estos documentos de estar en el entorno privado, pues no había manera de, de profundizar en esa en esa faceta de Newton. Bueno, pues en los años 30 de, del siglo XX van a salir a subasta, estos familiares ponen a subasta estos documentos privados en Socebis. Y allí es cuando lo va a comprar pues, un personaje que, que bueno, siempre suele estar un poco de moda, que ese ha sido uno de los grandes economistas del siglo XX, que es Keynes. Keynes compra estos manuscritos y hace un pequeño ensayo a partir de estos manuscritos, se queda solamente con la parte de la alquimia, la otra parte más religiosa va a caer en manos de, creo que era de un rabino judío, y por eso están en Israel. Eh, y entonces, bueno, estos documentos alquímicos eh, lo que hacen es que va, va a hacer que Keynes publique un pequeño ensayo donde una de las frases que ha quedado para la posteridad, y que claro, reformula toda la visión que se tenía de Newton, era decir algo así como que Newton no fue el primer... Eh, vamos a decir así, científico-racionalista de la, de la historia, sino que fue el último de los magos. Entonces, claro, cambia radicalmente todo lo que se pensaba y empieza a potenciarse una serie de estudios que tratan de reivindicar la figura de Newton y además ese eh, interés que tenía por, lo, el, por el ocultismo hasta el punto de que hay muchos historiadores que defendían que en gran medida el conocimiento que él tenía, por ejemplo, de la alquimia, Eh, el conocimiento que él tenía también, o la, la, eh, por, por, ejemplo, por la mafia, por la magia, sí que lo que hizo fue Que, que sirviera un poco para anticipar ese conocimiento de, de la gravitación universal. Como que ahí había una serie de campos, de, de vasos comunicantes, que permitieron hacer, esa, ese, que, que finalmente pudiera hacer ese tipo de descubrimientos. ¿no? Por lo tanto, en lugar de ser algo que podía ir un poco en contra de la ciencia ortodoxa, justamente esa faceta heterodoxa de, de Newton fue lo que impulsó sus grandes descubrimientos científicos. Bueno, pues William Newman... Eh, no solamente está digitalizando, como digo, todos estos eh, documentos, no solamente los está eh, recopilando en este. en esta página web, sino que además él mismo se ha dedicado a replicar buena parte de los experimentos eh, alquímicos que hizo Newton. O sea, se ha metido tanto en la, en la mente de Newton que incluso, como digo, está tratando de, de reproducir las experiencias que él realizaba en el laboratorio para comprender con mucha mayor profundidad cuál era esa pasión que sentía por, por lo oculto. ¿no? Y ha llegado a conclusiones eh, francamente eh, interesantes. ¿no? Por ejemplo, en esta monografía que os comento, en este libro de, de Newton, el alquimista, pues se cuenta que, efectivamente, Newton ya empezó a tener una gran vocación por, por la alquimia desde prácticamente la escuela universitaria, donde ya parece que empezó a manejar algunos Eh, algunos eh, libros de, de magia pero al principio digamos que se, se limitó única y exclusivamente a leer sobre el tema. Luego ya pasó a una fase donde sí que ya empezó a practicar y, y lo que más o, más domina en esos manuscritos que se han conservado de Newton son sobre todo la copia, eh, lo que hacía era copiar muchos fragmentos de textos alquímicos y sobre todo lo que tenemos ahí en esos manuscritos son las cavilaciones, cómo se rompía la cabeza para tratar de desentrañar que simbolizaban? Pues como sabemos que el lenguaje alquímico habitualmente está eh, rodeado, no está repleto de oscurantismo, de, de metáforas, de símbolos, de claves criptográficas, pues lo que más dominan los manuscritos de Newton precisamente serían todos esos ejercicios que él hizo para tratar de desentrañar las claves ocultas de los textos que leía. Pero también están los cuadernos de laboratorio. Y entonces en esos cuadernos de laboratorio, de laboratorio sí que se ve cómo él estaba, y esto sí que eh, insiste Newman en su obra, que efectivamente eh, Newton era un auténtico convencido de la alquimia. Era un adepto a, a la alquimia, incluso tenía un, un determinado emblema personal, tenía su propio nombre de adecto, como suele ocurrir en muchos alquimistas, que se cambian el nombre, o como muchos miembros cuando ingresan o participan en un ritual de iniciación en alguna sociedad esotérica, cambian de nombre, ¿no? se vuelven como a renacer con ese nombre. Pues él también tenía un determinado nombre, que eh, era un nombre que luego, cuando tú descomponías las letras, te aparecía, eh, la palabra las palabras Isaac Newton. ¿no? O sea, que simplemente era una especie de, de anagrama que él utilizaba eh, a partir de esa combinación de, de letras. Y, como digo, eh, parece muy claro eh, para Newman, y leyendo todo como él conoce en profundidad los manuscritos de, de Newton, que efectivamente él estaba convencido de que iba en el camino hacia la piedra filosofal y que seguramente eh, existía. Y, y bueno, el, como digo, bueno, por lo menos esa faceta que muchas veces se, daba, se ponía en duda, se pensaba que él bueno, que como que coqueteaba con el tema de la alquimia, pero que no era un gran devoto del tema, o que incluso lo que hacía era un poco de reacción a, a determinados movimientos que había en la época. Parece que no, que, que efectivamente estamos ante una persona eh, absolutamente convencida y que esa experiencia, ese conocimiento profundo que él tuvo de la materia, sí que le permitió luego poderlo utilizar en sus eh, investigaciones como más ortodoxas. Él ve que, por ejemplo, el conocimiento que tuvo de determinados trabajos alquímicos le permitió, por ejemplo, eh, aceptar o asumir con mucha facilidad que la luz estaba compuesta ¿no? de, de diferentes franjas, ¿no? de, que es lo que luego él va a trabajar con el famoso prisma, donde se ve la descomposición de la luz en todo lo que es el arcoíris, ¿no? en todo lo que es el espectro. Bueno, pues esa idea... Parece que sí que pudo provenir de, de, del campo que estamos comentando, ¿no? de esa pasión que tenía por, por la alquimia. Y bueno, y luego, como. Y un poco también así, por alguna cuestión más, era. él mostró una gran devoción por los eh, por los alquimistas de la época. se estuvo. estuvo manteniendo correspondencia con alguno de ellos. tenía una gran confianza en ellos, hasta el punto de que apenas cuestiona. los manuscritos alquímicos. sí que se esfuerza mucho por desentrañarlos. sí que entiende que, aunque a veces pueden ser contradictorios puede haber diferentes caminos para acceder a la, a la misma verdad, y, y bueno, como digo, luego ya está la propia faceta de, de propio Newman, como también alquimista, tratando de replicar esos experimentos que a mí me parece realmente de una manera muy como muy chocante, ¿no? porque normalmente uno se suele quedar simplemente en la parte teórica, pero él, eh, Newman en este caso se ha sumergido a fondo para tratar de, de conocer perfectamente, como decía, todos los rincones del pensamiento de, de Newton. Así que una obra a mí me parece muy muy recomendable y además hecha por un autor que no solamente ha escrito este trabajo sobre Newton, sino que además lleva ya, tiene una larga bibliografía de todo lo que es la historia de la alquimia, o sea que realmente habla con un gran conocimiento de causa y seguramente ahora mismo estemos ante el mayor especialista que hay en la figura de Newton como alquimista La verdad es que la figura de Newton, Manuel Carvallal, demuestra demuestra que se puede ser un científico importantísimo, estamos hablando del más importante de todos los tiempos con el permiso de Einstein, No, pero Newton es el que ha teorizado sobre lo que tenemos eh, delante y sobre absolutamente todo. Bueno, pues Newton tenía una fascinación por determinados temas, eh, eh, por eh, cosas inmateriales. Eh. Lo han tenido muchos científicos, por ejemplo Manuel Carverial, también Jacques Vallée, que es una de las personas fundamentales en la historia de la tecnología de los últimos tiempos, es una de las personas que son fundamentales en el desarrollo de Internet, por ejemplo, y una de las personas que son fundamentales es también el desarrollo de la moderna astrofísica. Bueno, pues él también es fundamental en la historia de la investigación del fenómeno ovni. Claro, y, y quien dude lo contrario es un desinformado. O sea, cada vez que tú te enciendas una cerilla para, para prender un cigarrillo recuerda que el descubrimiento del fósforo lo hizo precisamente otro científico que estaba buscando la piedra filosofal, Exacto, igual que Newton. ¿quién fue? O sea, es, ¿Sí? no, no, no recuerdo el nombre ah, vale, en este momento, ¿sí? pero pero recuerdo la anécdota. que sí, fue, sí, en es verdad, sí. El fósforo fue buscando otro alquimista claro. y científico. Y, y Vale, efectivamente, es un referente para quien no lo ubique. Pues el personaje de François Truffaut en la película Encuentros en la Tercera Fase está inspirado en Jacques Vallée, que es un astrofísico francés, aunque radicado en Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los referentes en eso que llamamos la ufología científica. Y esta semana, en la que han pasado muchas cosas muy interesantes, hay, hay muchas noticias muy interesantes, pues me he encontrado en un medio de comunicación suizo una, una de las infinidad de noticias que ha generado toda esta oleada de renovado interés por el fenómeno ovni ...provocada por los vídeos del Pentágono... ...por todos los lo que está ocurriendo en Estados Unidos... ...pero que en este en este caso hace alusión a un tema muy olvidado... ...y es eh, la, el, el interés del jefe de Estado... ...del, del Principado de Liechtenstein en, en Europa... ...Liechtenstein es como Mónaco es una, o como España... ...es una monarquía constitucional... ...por lo tanto su jefe de Estado... Su Alteza Serenísima, que es el título que ostenta, Hans Adam II, eh, vendría a ser como nuestro rey, como nuestro rey de España, ¿no? Estamos hablando a ese nivel. Bueno, pues eh, Jacques Vallée, eh, a, a pesar de que yo, con mis cuadernos de campo que estoy publicando, pensaba que había descubierto la pólvora, pues hace unos años Jacques Vallée comenzó a publicar sus diarios de investigación que viene a ser algo parecido a, a mis cuadernos de campo. ¿no? Una serie de diarios íntimos de investigación que tituló Ciencia Prohibida. Y en varios de esos eh, cuadernos hace alusión a la relación que él tuvo con Hans Adam II de Liechtenstein. Eh, su relación comenzó ahora que eh, este medio, este medio suizo, eh, Suices Info, Eh, reflexionaba sobre cómo han trascendido en los últimos meses o en los últimos años al rebufo de toda esta información generada por el Ministerio de Defensa norteamericano el interés de empresarios o de famosos como Robert Bigelow, del que hemos hablado ya en muchas ocasiones, por el tema OVNI, pero nadie fuera de Suiza había recordado este esta implicación que tuvo el patriarca de la Casa Real de Liechtenstein con el tema ovni y esta revelación viene de la mano de Jacques Vallée que durante los años 80 y 90 fue invitado al al al palacio de Hans Adam II por el interés que este tipo tenía, que este perdón este tipo, este, este monarca. Está salido este, del alma. Alteza, perdón, perdón, si es que estoy, estoy un poco republicano. Sí. Esta Alteza Serenísima. Hombre, muy tampoco bien. te pases bien. No, no, joder, claro. Oye, oye, no, no, hay que, hay que sí. hablar con propiedad. Ahí estamos. Y, y esa Serenísima, dice. Alte, Pero, oye. Manuel, claro, tú de es qué siglo eres. Oye, que me sí, que sí, que al es, tratamiento formal. Que es muy poco pro, pro, pro, protocolario. <risa> Bruno, no, sí, no. Sí, sí, Es más republicano que yo. Bueno, pues el caso es que esta Alteza Serenísima eh, invitó a Jacques Vallée al palacio porque estaba muy interesado en sus, en sus investigaciones, OVNI. Tan interesado que hizo donaciones millonarias de, de dinero según recuerda Valé, de esas visitas que tuvo al castillo de Badur en 1989, en concreto, en que se reunió no solo con el, con el patriarca, sino con todo el clan, con toda la familia del monarca, y, y además de hacer grandes donaciones a iniciativas privadas para la investigación OVNI, le confesó que su interés por parte de, hacia el fenómeno ovni, venía de experiencias personales, de incidentes, de avistamientos, que el mismo eh, Hans-Adam II había protagonizado cuando se había encontrado cara a cara con lo que él consideraba una, una realidad incuestionable, o sea, que el mismo eh, patriarca de la Casa Real Había, había tenido experiencias ovni personales y no solo él, sino que le confesó, así lo recoge Jacques Vallée, en sus diarios de investigación, que su tía también había tenido incidentes ovni en Múnich en los años 50, que su primo, o sea que varios miembros de esta Casa Real Europea habían protagonizado eh, incidentes ovni en varios momentos de la cadena de sucesión. Y eso ah. que eran serenísimos, ¿eh? Todos. Y eso que, menos mal, que eran serenísimos. Eh, pero este medio, cuando descubrió estas informaciones en los diarios de investigación de Jacques Vallée, intentaron ponerse en contacto con Hassadan II, que en el año 2004, igual que lo hizo Juan Carlos I, digamos que eh, declinó el liderazgo eh, de la Casa Real en su primogénito, Él ahora vive en Viena eh, gestionando los negocios eh, familiares que, según la revista Forber, oscilan entrena calderilla entre los nueve y diez mil millones de francos. es a lo que se dedica ahora eh, metido en el mundo de la banca y no ha querido de hacer declaraciones según su jefe de prensa sobre este tema de los ovnis. pero esta información ya está recogida en los diarios de Jacques Ballet, y digamos que nos, nos marca un poco. El, el nivel, En el mundo de los ovnis tenemos que pelear, por un lado, contra los eh, pseudoscépticos, normalmente desinformados, y al mismo tiempo tenemos que pegarnos con los eh, sensacionalistas, superfluos, conspiranoicos, que también da muy mala, muy mala imagen al tema, pero detrás de todo esto, y luego hay otras noticias en las que redundaremos sobre ese interés social y real del tema ovni, Esa eh, esa es la situación en la que estamos, cuando jefes de Estado, cuando monarcas, cuando reyes, cuando casas reales, también han sido testigos de, del fenómeno ovni, esta es la situación en la que nos enfrentamos ahora. Y nos enfrentamos eh, también a una situación que puede ser terrible para el futuro, porque esa es la sexta gran extinción, Silvia. La verdad es que no hay, no hay que tomárselo a broma porque resulta que estamos dejando el estado de alerta y ahora lo que están reclamando, los que están eh, informando sobre estas, esta extinción súper acelerada, es que tenemos que entrar en emergencia mundial. ¿Y por qué dicen esto? Nada más y nada menos que emergencia mundial. Bueno, resulta que la sexta extinción que ya estaban avisando que se estaba produciendo por la cantidad de, de especies que se están extinguiendo, se está acelerando a un ritmo desorbitado. Bueno, de 237.000 poblaciones, de 515 especies que han desaparecido desde 1900... Pues resulta que ahora pues, eh, el ecosistema, el problema de, de la invasión y la, y la inmersión humana más el problema que tenemos de los pues, ataques que se está haciendo sobre la vida silvestre está acelerando esto a un ritmo vertiginoso. Resulta que en 2015 el biólogo de Stanford, por Elrich pues eh, a través con otras personas hicieron un estudio y declaraban que esta extinción pues estaba en marcha, que las especies terrestres desaparecían casi 100 veces más rápido que en momentos de extinciones masivas de otras épocas. Pero claro, resulta que es que eh, cinco años después, este mismo autor ha dicho con sus colegas que resulta que estaba en un error que ahora lo que pasa es que han constatado que la tasa de extinción es muchísimo más alta, que se está erosionando la capacidad de la naturaleza para proporcionar servicios vitales a las personas. Y esto, claro, tiene una relación directa con el problema que estamos viviendo de la pandemia y el COVID-19. Bueno, en este nuevo artículo, el rich y sus colegas lo que han dicho es que El comercio de la vida silvestre y los impactos que hacemos los humanos pues eh, están eliminando a cientos de especies y ha llevado mucho más al borde de la extinción a un ritmo sin precedentes. ¿Y qué es lo que dicen? Pues, por ejemplo, para que hagáis un cálculo. Eh, se estima que en todo el siglo XX, en todo el siglo XX, o sea, durante 100 años, al menos 543 especies de vertebrados terrestres se extinguieron. Parece que es un número ...desorbitado, ¿no? Dos al día... ...543 ah, entonces, durante sí. 100 años... Sí. ...pero es dos que re año. resulta... ...que lo que ellos Cinco. dicen... ...y están eh, avisando... ...de la alarma... ...es que dicen que en las próximas... ...dos décadas... ...puede que se extinga... ...el mismo número o más... ...o sea, durante 20 años... ...543 especies o más... ...se pueden extinguir lo mismo... ...que durante un siglo... Luego encima también comentan que 515 especies, otras, aparte de estas 543 que ya se extinguieron, pues que un 1,7% de todas estas especies están a borde de la extinción de esas 515. ¿Por qué? Porque dicen que quedan menos de 1.000 individuos. Alrededor de la mitad de las especies estudiadas tienen ya menos de 250 individuos bueno la, los, los datos es que son, son pues, super clase, clase alarmantes como si no porque estamos hablando en todo el planeta claro pero claro. es que además hablan del efecto dominó ¿Por qué Pues porque resulta que si se extinguen estas especies llega un momento que eso nos repercute a nosotros claro. a los humanos porque ya no hay ese equilibrio del ecosistema. Ya no hay, eh, pues eh, claro, si no hay depredadores de una especie porque se está extinguiendo la otra tampoco, la naturaleza no tiene forma de regenerarse, no tiene forma de estar cuidando ese ecosistema y entonces al final nos repercute. Dice que la gran mayoría, el 84% de especies... ...con poblaciones menores de 5.000 individuos... ...viven en las mismas áreas que especies... ...con poblaciones menores de 1.000. Bueno, esto crea las condiciones... ...esto que estamos hablando de reacción en cadena... ...de la extinción de una especie que desestabiliza... ...el ecosistema y entonces al final... ...la cascada de amenazas es constante. Entonces nosotros, por ejemplo... ...la tendencia al final es que se intensifica esa amenaza... Y la salud humana, como no está protegida, como nos ha pasado con el COVID-19, pues nos va a volver a haber otro tipo de pandemias porque al final con estas extinciones se va a seguir extinguiendo otras nuevas especies. Y la última, pues vamos a ser nosotros los que nos claro. vamos a extinguir. Una de las cosas que cuento en el libro, que cuento en este trabajo, tiene que ver con, con esto, ¿no? Eh, por ejemplo, el coronavirus. Eh, para que nos entendamos un poquito lo importante que puede ser eh, cuidar del ecosistema, cuidar eh, del, de la salud del planeta. El coronavirus, lo que nos está afectando. Eh, vemos, no hace falta explicar lo que ha provocado y cómo está la humanidad entera por su culpa, ¿no? Pues eh, eso nació en un murciélago, pasó al pangolín y del pangolín al ser humano. Digamos que esos tres procesos antes, antes de que se produciera la extinción de muchísimas especies, eso puede hacer en el murciélago, luego va otra especie, luego a otra, luego a otra luego a otra, luego al vangolín, luego a otra, luego a otra, luego a otra y finalmente al ser humano. Todo ese proceso hace que se debilite porque las mutaciones eh, no se hacen más mortales eh, las especies, sino que se hacen eh, más eh, duraderas, eh, más resistentes, pero sobreviven perdiendo fuerza mm -hmm. al No haber ese espacio intermedio que existía antes, al desaparecer muchas especies intermedias, al producirse la extinción de muchas especies, los eh, virus, por ejemplo este, no encuentran sitios eh, donde mutar, donde perder fuerza y saltan al ser humano con mucha más fuerza y virulencia que antes. Eh. Pues pasa, más, lo que pasa. Más, más rápido. Claro, claro. Eh, que eso es lo que nos explicó aquí el eh, científico del CSI, Fernando Valle, de Aris, es. más o menos. ¿no? Eso es. Eh, Y, y eso provoca, para que nos demos cuenta con un ejemplo actual de lo importante que es el cuidar del entorno. Es que el, el problema es que todo esto se está acelerando, ¿por qué? Por los humanos. ¿Qué, qué son los, los factores a tener en cuenta? Por un lado, el crecimiento de la población, que cada vez estamos ocupando más el hábitat de los animales. Estamos destruyendo su hábitat. Por otro lado, el comercio de la vida silvestre. Cada vez nos metemos más a intentar hacer tipo, pues eso, que si mascotas que si comida exótica, pues al final estás alterando la vida silvestre, no le estás dejando su ciclo vital y su ciclo natural normal. La contaminación, el cambio climático, entonces todo eso al final crea una serie de amenazas tremendas que va destrozando los ecosistemas y va haciendo esa cadena mucho más rápida de esas posibles enfermedades que tienen los animales y nos llegan a nosotros con unos patógenos muy bestiales que, claro, no hay forma de controlarlo. Entonces, si no se deja de interactuar en la vida silvestre, si no se deja de intentar cazar o domesticar esas pues esos eh, animales salvajes, si no se deja de destruir ese ecosistema, pues cada vez vamos a tener más problemas más enfermedades y va a ser mucho más difícil vivir en este planeta con Almadía Rosaventos en terreno eh, nos dice Tomás eh, Luis, eh, bueno, me dice, esta noche no estás eh, muy fino con las matemáticas eh, por el cálculo que he dicho cuando tú decías eh, que 500 especies han desaparecido en 100 años y yo digo, dos por día pues el cálculo la verdad es que luchó he bastante mal y también eh, nos eh, dice eh, uno de nuestros oyentes, eh, Rambo, y de que si algo no acaba con la especie humana la especie humana acabará con todo. No si lo estamos haciendo ya. Exacto, ya estamos en ello, ya estamos en ello. Nos estamos poniendo toda la todo el interés del mundo en conseguirlo. Giuseppe Gijarro, vamos a hablar ahora de censuras relacionado con el fenómeno OVNI. Pues en efecto, eh, supongo que todo el mundo conoce la red Reddit. Y si no la conoced, la vais a conocer porque os voy a contar una pequeña historia relacionada con esta red de marcadores sociales, así como Facebook Twitter, Linkedin en fin, todas las redes sociales que conocemos son muy personales la de, la de Reddit eh, bueno, pues tiene una serie de subgrupos, de subreddits que es como se llaman, dedicadas a cada una de ellas a las distintas aficiones eh, hobbies o temas de debate que pueden eh, interesar al público en general, seguramente es menos conocida en España porque es una eh, red muy dirigida al público anglosajón y la mayoría de cosas que se vierten en ella, pues están en inglés y, y a pesar de eso es cierto que la mayoría de fotografías, de vídeos y de informaciones que después se van a viralizar parten eh, muchas veces de, de Reddit y de sus eh, subsiguientes subreddits, pues bien A raíz de la desclasificación de los famosos vídeos del Pentágono, esos tres eh, vídeos eh, con imagen infrarroja de objetos no identificados que sobrevolaron el, eh, la costa eh, o, eh, occidental de los Estados Unidos, lógicamente pues, la gente empezó a opinar en todas las redes sociales esto llamó la atención de muchos usuarios de este subreddit... ...dedicado al fenómeno OVNI... ...que vieron que no... ...vamos, que aquello no... ...le faltaba mecha, no habían comentarios, no habían informaciones... ...apenas había nada de nada eh, en esa red... ...que generalmente es la que hace de precursora al resto de redes... ...y aquello llamó la atención de algunos usuarios que pidieron a los administradores saber qué es lo que estaba pasando, especialmente porque en fechas posteriores un avistamiento OVNI más que dudoso, pero que dio mucho que hablar en la localidad de Magé, en Brasil, pues eh, todo el mundo en Twitter estaba opinando eh, y viendo los vídeos de aquellos OVNIs a tiempo real y Reddit de nuevo no, eh, no estaba eh, por la labor. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que este subreddit tenía bloqueadas de forma automática publicaciones que usaban palabras como Navy, Pentágono, y también eliminaba las publicaciones sobre el incidente de Brasil, concretamente este que os digo de, de Magé. Un gran número de personas había visto luces en Magé, todo el mundo hablaba del tema del Pentágono, pero no estaba ni en los temas de tendencia, ni en nada de nada. Entonces, ¿qué era? ¿Un, un problema del, del robot, de la, de, la, eh, digamos, de, de la estructura de programación, o es que había algo más? Bueno, pues realmente, una vez se ha dilucidado el tema, se llega a la conclusión de que esas palabras fueron específicamente programadas Para que no eh, vamos, para que se omitieran realmente eh, mensajes relacionados con esos temas. Es decir, estamos hablando de una censura, claramente, de esas eh, de esos temas de conversación. que han llevado incluso a la eh, dimisión. de los administradores de, de Reddit para. para esta cuestión. es decir, habían habían sido considerados como spam y no solo eso sino que los mods a, a, a, habían sido retocados eh, digamos estos mods son, son automods es decir lo que son como robots ¿no? que se, se fijan en qué palabras clave y esto proporciona a unas o promociona a, a otras y ese filtro eh, digamos se descubrió que tenía muchas más palabras como luna, como marina, como pentágono, como eh, ovnis eh, Estados Unidos, es decir, había una clara censura por parte del canal. Y llámame conspiranoico, Bruno, llamadme conspiranoico todos los demás, pero ha coincidido todo esto con una serie de artículos, el otro día eh, Juanjo nos, nos adelantaba alguno ...de la revista Forbes... Eh, en, ...en relación a esos señuelos... ...hechos de láseres... ...como si existiera realmente... ...una campaña... Mmm, ...destinada... ...de nuevo a dar una versión B... ...de lo que ya todo el mundo está dando como cierto... ...incluido el propio Pentágono... ...que reconoce que aquellos no son... ...artefactos eh, suyos... ...y no puede explicar ese tipo de evoluciones... ¿no? ...y eso a mí me ha dado... ...mucho que pensar... ...hasta qué punto... ...estas campañas de desinformación... ...se deben a un error... ...si es un error porque hay dimisiones... ...o se deben realmente a un movimiento orquestado... Eh, ...ya sé que esto no les gusta... ...a mucha gente... ¿no? ...por el poder... Eh, para ocultar una vez más la verdad que pueda estar detrás del fenómeno OVNI esta información sobre el tema OVNI sobre censura en el tema OVNI sobre la posibilidad de que eso siga ocurriendo porque ha existido y ha ocurrido Eh, siempre, eh, pero por parte de, bueno, en el caso además eh, eh, que nos has comentado, también por parte de las autoridades. Vamos a comentar más informaciones, más eh, noticias, más eh, datos eh, que nos va a transmitir Manuel Carrellal sobre el descubrimiento efectuado de vasijas, de vasijas milenarias por parte de arqueólogos chinos. Sí, sí, sí. Eh, es una noticia muy sugerente porque ya. El, el emplazamiento arqueológico de San Mencia en China ha dado muchas alegrías a los arqueólogos, han descubierto más de 200 tumbas, pero hace unas semanas eh, se encontraron con una sorpresa y es eh, que en una de las tumbas que estaban excavando descubrieron una vasija, una vasija preciosa, perfectamente conservada, con forma de ave, digamos, una ámfora, terminada con un, con un ave, con, con un cuello muy estilizado, un pico que en principio pensaron que era un pato, los arqueólogos luego cambiaron de opinión, pero lo interesante es lo que estaba en su interior. En su interior descubrieron un líquido muy extraño eh, que se había conservado perfectamente desde el momento en que fue eh, colocado en esa en esa tumba que eh, según las, el, el líquido ha sido enviado a Beijing, a un laboratorio en Beijing, para que sea analizado. Inicialmente los arqueólogos suponían que quizás se trataba de algún tipo de bebida alcohólica, una, quizás un alcohol de grano, pero eh, eh, junto a él, en esa misma tumba, se encontró un casco de bronce, un cuenco también de bronce, unas espadas hechas con hierro y jade que ayudaron a datar, esa tumba en algún momento entre el final de la dinastía Kim que, que eh, prosperó en China entre el 221 a.C. antes de Cristo al doscientos siete antes de Cristo y la dinastía Han que eh, la, la continuó desde el 202 dos antes de Cristo al 220 veinte después de Cristo. Además eh, averiguaron que el dueño de esa parcela, donde estaba ubicada esa tumba, podría ser un funcionario de bajo rango en aquel entonces, pero el director de la excavación que es el subdirector del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de San, de San Mesia Zhu eh, Xion Dong se le ocurrió consultar a veterinarios de la zona para intentar identificar qué ave estaba representada en ese objeto y lo que ellos pensaban en principio que podía ser un ganso o un pato, fue identificado por este, por este veterinario como un cisne ...que en aquella época anidaban en esa ciudad china... ...cuando llegaban desde Siberia en sus migraciones. Ahora queda por, por esperar los resultados de los análisis químicos de Beijing... ...para identificar qué es ese extraño líquido... ...que se ha conservado en esa, en esa vasija durante tantos siglos... ...y que desde luego va, va a facilitar mucha información adicional... Eh, sobre, sobre las costumbres y sobre los usos y maneras de los chinos en aquella época Pues esta noticia sobre el descubrimiento de una serie de basejas eh, por parte de arqueólogos eh, chinos Muy rápidamente, Joseph Benquijarro, muy rápidamente comentanos ¿Qué es esto de el genoma del calamar gigante? Bueno, pues eh, yo imagino que Luis Laria debe estar... Eh, Luis Laria, sabéis, es el responsable de Cepesma, eh, del Parque de la Vida, y, y debe estar dando saltos de alegría, porque hay un grupo, se llama Grupo Fonseca, de la Universidad de Copenhague, que ha, acaba de publicar en la revista Giga, es, Giga Science la secuencia completa del genoma del calamar gigante, es decir, el Arquiteutis Dux. Eh, este, este calamar eh, constituye un misterio para la biología, porque no sabemos cómo se reproduce, no sabemos eh, por qué ha crecido tanto, y el, el estudio aporta muchos datos que pueden ser reveladores para desmitificar un poco la idea de monstruo, ¿verdad?, que hemos tenido tradicionalmente con este eh, animal. Y, y. Animal, por cierto, que mmm, nunca se ha podido... Sí si capturar, pero mantener con vida, lo que significa que desconocemos buena parte de, de, de sus cosas, incluido, por ejemplo, cómo se reproduce. Bueno, pues eh, Caroline Albertin, eh, que ha sido quien ha dirigido el, el equipo, eh, empezó a secuenciar en 2015 pues, eh, genes de cefalópodos varios y ahora ha publicado, El, como os digo en esta revista el, uh, el, el genoma eh, o los datos ¿no? que se pueden sacar del genoma del eh, calamar gigante hablamos de cerca de 2700 millones de pares de bases lo que equivale a decir que tiene el 90% del tamaño que tiene el genoma humano se dice pronto ¿eh? y eh, al comparar tanto el genoma humano como con otras especies de cefalópodos que se habían secuenciado hasta ahora, por ejemplo, el del, del pulpo, ¿no? Para hacer un pulpo a Feira, ya para celebrar el, el desconfinamiento ay, de ay, Galicia. Ay. El, que, por cierto, sabéis que no se puede hacer uh, calamar a Feira, porque... Está muy duro es y, el, y, y, el, y sabía el, amoníaco. No, no solo porque esté duro, Silvia, es que tiene amoníaco claro, el Arquiteutis Dux. O sea que un pescador puede decir, mira, tenemos aquí hacer tapas para todo el año, pues va a ser que no, ¿eh? Porque, porque son altamente tóxicos. Bueno, a lo que vamos al comparar este genoma humano con Yo las pensaba otras que era otro cuatro... de una tartera que hacía falta que fuera muy grande <risa> eh, bueno sigo <risa> con estas cuatro espe especies de ce cefalópodos secuenciados, pues hallaron que el calamar gigante eh, tiene una serie de genes implicados en el desarrollo de casi todos los animales y que eh, hasta ahí es, es lógico pero que No llegó a hacerse tan grande a través de la duplicación del genoma completo, que es generalmente la estrategia evolutiva a la que eh, se han, digamos, aferrado los eh, vertebrados, es decir, eh, entre ellos nosotros, ¿no?, que somos seres vertebrados. Pero hay otro dato, también Venga, significativo. rápidamente, coméntanos. Sí, que... Como pudieron adquirir, eh, una de las cosas eh, fascinantes es el tema de su cerebro. ¿Cómo pudieron adquirir el cerebro más grande que existe entre los invertebrados? Eh, y sus sofisticados comportamientos, su agilidad o su increíble habilidad de camuflaje eh, instantáneo. Y Después sobre de la policía, se, vamos a decir. Escuchamos las noticias segunda cero, las de las 3 de la madrugada, y luego continuamos en la tertulia. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la zona cero, en la tertulia, en La Rosa de los Vientos, en este nuevo tramo, las tres y seis minutos antes de las noticias, el Josep Guijarro nos estaba hablando de ...el genoma de los calamares gigantes... ...las investigaciones que lo han descubierto... ...y nos estaba contando que gracias a Genoma... ...se sabe algo más en relación... ...o no, en relación al tamaño de su cerebro... ...que es el cerebro más grande que existe... ...en la naturaleza, Josep. Bueno, no en la naturaleza... ...pero sí entre los invertebrados... ¿no? Eh, ...y los investigadores... ...lo que han detectado es que hay 100 genes... ...que corresponden a la familia... ...de las protocaderinas... Un, un, ...unos genes que no se encuentran generalmente en los invertebrados... ...y que sin embargo sí los tiene el Architeutis dux... ...y que son importantes para conectar los cerebros más complejos. Los investigadores pensaban hasta ahora que esto era una innovación de los vertebrados... ...por lo que se sorprendieron al encontrar estos eh, 100 genes eh, en, en el Architeutis dux. Finalmente, para ser muy breves... Eh, hay que decir que también analizaron la familia de genes exclusiva de los cefalópodos que son las reflectinas y que codifican la eh, iridiscencia sobre eso están trabajando ahora y esperan aportar más datos en breve ¿Y qué datos, Juan José Chetaro, podemos aportar muy rápidamente sobre este tesoro? Bueno, pues que parece ser que, que en principio es un misterio resuelto, o, o no, no está muy claro, bueno, eh, se trata de un, de un tesoro que escondió en las montañas rocosas una persona que, bueno, es un anticuario, un anticuario de éxito en Estados Unidos, se llama eh, Forrest Fenn, Eh, ...había sido un ex piloto de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos... ...después, además con una carrera militar muy brillante, sobre todo en, en Vietnam... ...dejó el servicio militar y se dedicó al negocio de las artes y las antigüedades... ...pero resulta que hace unos años, en, en 1988... ...se le detectó un cáncer en la cabeza muy agresivo... ...y a partir de ese momento, eh, viendo como que ya eran sus últimos días pues trató de, de pensar qué es lo que podía hacer como para dejar un pequeño legado y quiso donar eh, parte de todo lo que era la riqueza que había acumulado, todo ese patrimonio que había acumulado con, con la venta de, de antigüedades, lo quiso donar, pero claro, en lugar de da darlo directamente a una ONG o hacer o cualquier otro tipo de, de donación de ese tipo, se le ocurrió te te esconder parte de ese patrimonio en un tesoro. Curiosamente, luego superó este cáncer, es decir, sobrevivió, Pero eh, sigue, siguió manteniendo esta idea de mmm, guardar en un cofre una serie de, de objetos lo suficientemente valiosos como para que ese cofre se, se, se valorara en torno a unos dos millones de dólares. Y finalmente decidió ocultarlo en un rincón evidentemente desconocido de las montañas rocosas en Estados Unidos. ¿Y ahora se ha encontrado...? Y ahora se ha encontrado, bueno, eso dice, dice que él ha ido a buscarlo allí, a donde él lo guardó, y que ya no está. Él había dado unas pistas de ese tesoro, para, claro, para que la gente pudiera encontrarlo, eh, unas pistas muy criptográficas en un texto, en un libro. Y durante estos años, desde que lo ocultó hasta ahora, se calcula que han sido varios cientos de miles de personas los que han ido a la búsqueda, incluso ha habido cinco fallecidos demostrados en esa búsqueda. Y ahora parece, por lo que él comenta, que sí que se ha encontrado y e incluso que, él, que lo han, el cazador de tesoros se ha puesto en contacto con, con el señor Fenn y dentro de unos días parece que va a dar algunas pistas. Pues eh, las contaremos aquí, por supuesto, ese, teroso, ese tesoro que parece haber sido encontrado. Como también daremos eh, noticia y buena cuenta de la, el uso, si es eh, positivo o negativo, si se consiguen solucionar algunos casos de determinadas eh, tecnologías para buscar desaparecidos, Silvia. Bueno, la verdad es que el equipo argentino de Antropología Forense están encantados porque sabéis que llevan mucho tiempo con los desaparecidos de la dictadura militar y, y, bueno, pues han incorporado una tecnología que es un programa informático que se llama ENFISIS, que, bueno, os lo digo, aunque son las letras, las iniciales en inglés, es un sistema de identificación para fatalidades masivas. Esto se creó eh, después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York Y es algo mmm, alucinantemente mmm, pues bastante práctico, según lo que comentan, porque eh, puedes meter datos de personas desaparecidas antes y después de muerto. ¿Por qué lo digo? Pues porque se meten marcadores genéticos, eh, se eh, desarrolla pues eso, eh, todo tipo de datos genéticos, antropológicos, familiares, incluso se meten eh, también entrevistas con, con las eh, con los familiares, eh, expedientes eh, odontológicos, bueno, todo tipo de información que puede facilitar luego eh, el intentar identificar a la persona desaparecida con otros datos que eh, se meten cuando se encuentra un esqueleto, un resto óseo, que no saben de quién es. Entonces, esto lo que sirve es para cotejar todo este tipo de información y saber e identificar la persona que acaban de descubrir esos restos óseos, si realmente eh, tiene que ver con los datos que tienen de la persona desaparecida ...que han incluido anteriormente... ...pero es que no solo eso... ...sino que es que además... ...en este programa informático... ...además de esas características... ...ante, por morten y postmorten... ...también se meten marcadores genéticos... ...para analizar ADN nuclear... ...ADN parental... ...ADN mitocondrial... ...y el cromosoma I... ...con lo cual claro... ...sacas una cantidad de información fantástica para saber identificar a estas personas. ¿Para qué se utilizan? ¿Para desapariciones durante la dictadura? También se está empezando a utilizar también para femicidios para incluso los soldados durante las Malvinas, o sea, para todo este tipo de identificaciones o catástrofes masivas, imagínate un huracán, una inundación, para todo este tipo de cosas están utilizándose, e incluso lo están haciendo en proyectos a la vez para Uruguay y para Paraguay, también con otras víctimas, por ejemplo, en Paraguay víctimas del estronismo, Y en, y en Uruguay, pues, el migrantes durante la frontera entre México y, y Uruguay. Con lo cual, pues, eh, es muy práctico, dicen que es muy efectivo y, y parece que, que es una de las cosas que, que está funcionando estupendamente. Eso sí, de todos los cuerpos que se han identificado y que hallaron en 1.400 cuerpos, 800 personas Nos estamos refiriendo durante la desaparición de la dictadura. 800 personas, gracias a los sistemas, han podido ser identificadas, pero ahora mismo 600 cuerpos que se recuperaron durante los años 70 siguen sin identificar. Y con este sistema dicen que es muchísimo más rápido, que lo, lo puedas hacer manualmente, que es inviable. La mayor parte de las víctimas en estos casos eh, no tienen nombre, no tienen apellidos, no se saben muchas cosas eh, sobre ellos. Estas tecnologías van a ayudar, uh -huh. están ayudando a que se les pueda poner ese nombre, ese apellido y saber algo más eh, sobre ellos. Quedará muchos casos sin explicar, pero antes quedaban más, antes claro. quedaban todos. No, no, y además es que es muy fidedigno porque estás cotejando datos de la persona, su fisonomía. Sus características, eh, datos de los familiares, fichas médicas y luego encuentras los restos y metes también todos esos eh, restos, todos esos datos y lo cotejas y te da ese porcentaje. De que puede ser la persona que se está buscando Con lo cual los familiares quedan Pues bastante satisfechos Se recupera la memoria sobre esas personas Desaparecidas Aquí en la tertulia Zona Cero Os estamos contando os hemos contado La información, mucha información esta noche En la tertulia con Manuel Carballal Manuel, muchas gracias Muchas gracias a vosotros Con Juanjo Sánchez Muchas gracias. Con Josep en quejarro gracias. Gracias a ti y enhorabuena por el libro. Eso, hay que invitar a la gente a que vayan a, a mirar, a ver esa cara B de la pandemia y que descubran muchas cosas que a lo mejor no se han comentado. Pues ahí está en Amazon y después eh, estará a lo largo de esta semana en otras eh, plataformas, en Apple y en otras eh, plataformas, eh, las eh, tecnologías, el nuevo mundo. El nuevo mundo que ha permitido que finalizáramos el libro el pasado lunes eh, por la tarde y ya está A disposición de todos a vosotros. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Ecos del pasado.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 Hasta que se tuerce. ¿Cuándo se tuerce? Pues en la propia obra. De hecho, cuentan los trabajadores que no saben por qué el, el ambiente empezó a hacerse muy turbio. Muchas peleas entre ellos, objetos de la obra que desaparecían y se culpaban entre ellos de su desaparición.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 Esa pasión por los objetos sagrados, la búsqueda del grial, de la lanza del destino, e incluso del bastón de mando, del arca de la alianza, de las calaveras de cristal. Hitler un poco persiguió todos esos objetos y se hizo con el que pudo, que en este caso es la lanza del destino. Y con todo lo que esa lanza acarrea en cuanto a supersticiones, leyendas y demás, ¿no? Y, y ahí ya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 El fallecimiento esta semana del músico, del cantante, del guitarrista, Pau Donés, eh, nos ha llenado de tristeza a todos, eh. ha habido muchísimos eh, comentarios, su fallecimiento, su marcha ha sido comentadísima, Pau Donés era queridísimo, y Pau Donés saltó a la fama inmensa con esa canción, La Flaca, hay mujeres en la historia de Pau Donés... Hizo a la flaca muy conocida. ¿Quién era la flaca? Bueno, pues hoy hablamos sobre las mujeres de las canciones de Pau D'Enés. Nos lo cuenta en Mujeres con Historia. Silvia Casasola. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es sumo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora... Que solo la hora es lo único que tengo ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora Mujeres con historia Ahora El pasado 9 de junio, Pau Dones fallecía tras luchar con coraje 5 años contra un cáncer de colon. Finalizando 2018, cuando le comunicaron que la cosa no tenía remedio, decidió dedicarle todo el tiempo al amor de su vida, a su hija, Sara. El presente era lo importante, el ahora. Cerró todas sus cuentas en redes sociales, puso a la venta a su casoplón en Huesca y se marchó con su hija a California. No quería perder ni un minuto más sin dedicarle todo su tiempo. Se había perdido su infancia entre gira y gira y ahora no estaba dispuesto a perder su adolescencia. Al le digo cinco minutos al día. El resto es, eh, se dedico a... a... ...a pensar en las, las oportunidades, ¿no?, que, que, que me da la, la vida. Eh, hay una frase que me encanta y es la, la de, la de la, vivir en su gente, ¿no?, y yo me la planteo así... los múltiples homenajes que se le han dedicado, algunos han destacado la trágica vida de Paudonés. Pero creo que es injusto y de algún modo se traiciona en la memoria de Pau afirmando que su vida fue trágica. Paudonés, pese a las dificultades, disfrutó a topi como quiso de la vida que eligió vivir y en sus canciones se nota que fue feliz. Yo tengo la teoría de que la vida es urgente, ¿vale? Y entonces hay que, hay que vivirla con intensidad, con ganas, con ilusión pero sobre todo al presente porque ¿para qué sirve pensar en el futuro? Decía uno que el presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro, ¿no? Y ojo qué que que que miedo esa afirmación, pero que verdad. Pues hoy sabemos que estamos aquí, hoy vemos cosas, sentimos, olemos, tocamos cosas, pues pues pues aprovechemos aprovechemos del, del, del aprovechemos del momento, ¿no? Pau fue un hombre muy pasional a lo largo de su vida Las mujeres, la naturaleza, las motos y la música eran sus pasiones Tuvo muchas relaciones amorosas, pero siempre intentó guardarlas en la intimidad De hecho, aunque confesó que siempre fue un novio nefasto Decía que era muy buen compañero ...y mantuvo contacto con casi todas sus novias... ...quienes les mandaron mensajes de cariño... ...cuando se enteraron de su enfermedad. Pero para Pau hubo cuatro mujeres que marcaron su vida. A la primera jamás la olvidó... ...pese a perderla cuando era una adolescente de 16 años. Esa mujer fue su madre, Nuria Cirera... Yo no siempre la tiene muy presente, incluso desde el día en, en que murió, ¿no? Eh, bueno, madre solo no hay no hay más que uno, y, y en, en nuestro caso, a nosotros la nuestra siempre nos ha querido mucho. Y de hecho es la artista de la familia, yo soy músico por ella, ¿no? Efectivamente su madre era la artista de la familia. Ella supo que su hijo tenía un instinto especial para la música, y por eso le regaló una guitarra eléctrica En su decimosexto cumpleaños. Lamentablemente, y sin saber muy bien porque Nuria, su madre, se quitó la vida una semana después del cumpleaños de Pau su hijo mayor la familia quedó destrozada y Pau tuvo que dar un giro radical a su vida teniendo que asumir la responsabilidad de cuidar de sus tres hermanos pequeños mientras su padre se iba a trabajar al banco ese fue el primer gran palo que le dio la vida a la mañana se transmutó y pasó de ser un adolescente que estaba explorando la vida, tonteando con la bebida las drogas y las chicas a tener que hacerse adulto de golpe con responsabilidad de cuidar y educar a sus hermanos Además, Pau fue un niño con problemas en el colegio Él mismo confesaría en su libro autobiográfico, 50 palos, y sigo soñando, que le echaron de seis o siete colegios porque tenía dificultades para leer y escribir bien. Más tarde descubriría que era disléxico y prácticamente de forma autodidacta superó el problema. Tanto que se matriculó en la Universidad de Barcelona para estudiar económicas para ayudar a costear. en los estudios trabajó de camarero, de botones, de modelo ocasional o becario en el banco. Dinero, ¿cómo decirte que sin ti muero no me so... En todo ese tiempo nunca olvidó la música. Su guitarra, aquella que le había regalado a su madre, era cómplice de las primeras conquistas con las chicas y junto a su hermano Mark formó varios grupos. <tose> el firmamento Mientras tanto se puso a trabajar en una agencia de publicidad llevando las cuentas y un descubretalento llamado Fernando de Franz pues se fijó en Palo Canta Mañanas. ese era su nombre el nombre del grupo y para darle su primer empujón profesional como músicos les dijo que lo que tendrían que hacer era cambiar su nombre a Jarabe de Palo con muy poco presupuesto compraron los billetes más baratos para viajar a Cuba y bueno dispuestos a grabar su primer videoclip con la canción El lado oscuro y allí lo que se encontraron fue que el destino le pondría en contacto con la segunda mujer que marcó su vida ella era La Flaca La flaca la conocieron de pura casualidad Era 1995 Y tras instalarse en el hotel Decidieron ir a tomar Algo a algún garito de la zona Pau tenía 28 años Y muchas ganas De divertirse con sus amigos Entraron en un lugar Llamado La Tasca Y cuando estaban a punto de irse, entró la flaca. Ella iba enfundada en un traje rojo ceñido y medio transparente que le quitó el sentido al catalán. Al día siguiente, mientras tenía presente en sus pupilas a aquella mujer, estuvieron buscando una chica guapa para realizar el videoclip que querían grabar. Finalmente todo el grupo, incluido el manager, decidieron que la chica de rojo debía ser la elegida y fueron varios días seguidos a la tasca intentando coincidir con ella. Por fin la flaca apareció. Esa flaca es Al-Soris Guzmán, una joven que desde muy pequeña era conocida en la zona como la flaca que se ganaba la vida según ella como modelo y que era una ciudad de la tasca donde bailaba sin parar moviendo sus 100 libras de carne y hueso el grupo le contó su idea y la flaca se embarcó en el proyecto del videoclip la lluvia y al mal tiempo malogró la grabación pero el grupo estuvo recorriendo la isla con la inestimable ayuda como guía de la flaca El poco presupuesto obligó a compartir habitación y a la flaca le tocó compartirla con Pau. Por un la Al parecer, según confiesa el Soris, ella no mezclaba amor con trabajo y Pau estuvo suspirando por sus huesitos durmiendo con la tentación al lado. Pero, ¿realmente no hubo ni un pequeño beso? ...pues según la flaca, el beso tuvo lugar... ...fue durante un trayecto en autobús... ...eso sí, un beso furtivo y nada más... ...Pau afirmó en su biolibro... ...que Al-Soris era lesbiana... ...que la flaca estaba interesada... ...por la modelo Eva Nielsen... ...sin embargo Al-Soris niega que ella... fuera lesbiana... ...por lo visto se enfadó mucho... ...cuando se enteró que Pau había dicho eso... ...porque su familia en Cuba... ...le pidió explicaciones... Ella lo negó todo, argumentando que tenía un hijo de 10 años al que había tenido que criar soltera... ...y que no entendía por qué había dicho eso el cantante. En la actualidad, Al Soris ya no es flaca. Pesa 75 kilos y está estupenda. Trabaja cantando con su banda desde hace mucho tiempo en Milán... ...donde viajó al poco tiempo de coincidir con Pau en Cuba... Lo malo es que ahora con la crisis del coronavirus, pues lo está pasando bastante mal. Ya ha tenido que trabajar de babysitter y cuidando a ancianos con Alzheimer para poder comer. Eso sí, se enteró del triunfo de Pau con la flaca gracias a su hermana que vivía en España. Y esta le contó del éxito de la canción y de cómo aquel muchacho tímido que no se atrevió a nada más que darle un beso, se había hecho famoso. Solo uno fuera. Al Soris se arrepiente de no haberse subido al carro del éxito de La Flaca porque no recibió ni un euro por su aparición en el videoclip. Porque hubo videoclip, sí, pero no, no un videoclip de lado oscuro, sino una grabación de La Flaca donde salía Al Soris paseando por el malecón. En libras de piel y hueso Fernando France enseguida vio el potencial de la flaca cuando Pau le enseñó la letra se había inspirado mirando a la flaca una noche de desvelo y deseo a ella por lo visto le regaló la letra de la canción con un peluche de dragón como recuerdo de su encuentro y él se llevó otra copia escrita en papel no volverían a verse Pau publicó el disco de La Flaca en 1995 y vendió 5.000 ejemplares. Pero el bombazo, la explosión del éxito definitivo, vino el año siguiente, cuando la marca Ducados eligió su canción para emitir un anuncio. Todo el mundo a partir de ese momento comenzó a cantar La Flaca, y hoy en día es una de las canciones más populares y conocidas. Tras el anuncio se vendieron 40.000 ejemplares ese año y Pau y su grupo Jarabe de Palo pasó del anonimato a ser una estrella musical en Alza. Por supuesto dejó su trabajo en la agencia de publicidad y se dedicó por entero al mundo de la música exactos son los números de Pende. Con su segundo disco de depende conoció a la tercera mujer que marcaría su vida y que le daría el mejor regalo del mundo Su hija este cuento se acaba. Con la madre de su hija estuvo conviviendo ocho años Siempre quiso estar en el anonimato Y nosotros respetamos su deseo Esta compañera de vida le dejó alucinado Cuando le comunicó que iban a tener un hijo Al principio Pau pues no se lo tomó como muy en serio Esto de la paternidad Sabía que un hijo te ocupa mucho tiempo La experiencia con sus hermanos estaba muy presente... ...y él tenía toda una carrera musical que consolidar. Cuando nació Sara, su querida y única hija... ...Pau se marchó 8 o meses... ...haciendo conciertos en España y en el extranjero. Su pareja apenas le veía... la relación se deterioró... ...tanto que se separaron definitivamente. tiempo, el vino se hace bueno... Ahora con el tiempo y viendo lo efímera que es la vida Da mucho más valor al amor Aunque siempre tuvo alergia al matrimonio Pau decía que el matrimonio era el cementerio del amor Y que cuando un amigo se casaba Se compraba dos trajes y compraba dos regalos Uno para la boda y otro para el divorcio Pero Pau siempre creyó en el amor Bueno, la demostración del amor Si nos demostrábamos más el amor el mundo irá mucho mejor No, estamos aquí para querernos, para abrazarnos, para besarnos, para, para eso y yo creo que eso es lo que lo que más feliz que nos da, nos hace, ¿no? Entonces, porque siempre estamos no, si no siempre, pero por qué tantas veces estamos como reprimiendo esa, esa, esa necesidad vital, ¿no? ese, uh, ese instinto que el, el el demostrar y el recibir afecto, ¿no? Paus y y triunfando en el mundo de la música. Se compró su casa soñada en Montanú, el pueblo natal de su padre en Huesca, donde se fundía con la naturaleza y se olvidaba de todo y de todos. Ese lugar era muy especial para cargar bien las pilas. Hace días que me no Su espíritu rebelde le hacía estar en contra de los convencionalismos. Odiaba que cada vez más se prohibiera a la población moverse libremente. La libertad es uno, por no decir, el principal derecho que tiene el ser humano. Y aunque hay que cumplir ciertas normas de convivencia, cada vez más intentan controlar. ...nuestros movimientos... ...vamos a tener que hacer con, con un manual... ...ya nosotros hablamos de bien tener nuestra madre... ...con un manual de, de lo que no se puede hacer... ...en este mundo ¿no? Eh, ...efectivamente estamos muy condicionados... ...por, por una, un sobre exceso de información... ...y ese que de forma indirecta o indirectamente... No, no, nos, ...nos cohíbe ¿no? O, ...o pretende dirigir nuestra vida... ¿no? ...y bueno deberíamos tener por lo menos saber que eso era así y a partir de ahí pues, pues intentar reivindicar nuestra vida según a nosotros nos parezca nos parece, ¿no? De, de, de lo que nos dicen que tenemos que hacer sino de hacer lo que nosotros creemos que, que debemos hacer en 2015 mientras estaba en Estados Unidos no se encontraba bien y se hizo unas pruebas médicas allí fue la primera vez que conoció que tenía cáncer el tumor hallado en el colon fue analizado y descubrieron que además de ser maligno era una variedad de las peores Pau no se amilanó y afrontó el problema desde el minuto uno compartiéndolo con sus fans y seguidores todo empezó con un leve dolor de barriga en 20 días pasé de unas pequeñas molestias del estómago a operarme de cáncer de colon O lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso El cáncer es como un fantasma Que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente Por eso es importante estar atento Aunque casi por accidente, en mi caso llegamos a tiempo Me han quitado el bicho y el médico me ha dicho que a descansar O tenía muchas ganas de seguir viviendo bonito, Vivía el presente Y su presente era la música bonito. Y por supuesto Su hija Sara La cuarta y definitiva bonita mujer mañana, Que marcó su vida Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Entre medias, muchos amores no duraderos. El más conocido con la modelo Eugenia Silva, con la que compartió su amor el año 2010. Pero nada, nada inigualable al amor que sentía por su hija. Se tatuó en los nudillos de los dedos las iniciales de Sara y las iniciales de amor. Su hija fue la única mujer a la que se dedicó en cuerpo y alma cuando descubrió que tras la supuesta recuperación en 2017 donde parecía que había ganado la batalla al bicho Descubrió, un año después, que el dragón seguía comiendo sus entrañas y que la metástasis estaba incontrolable. Bonita, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita no suena... Sara, su hija fue desde ese momento la razón y el leitmotiv de lucha por su vida y por no dejarla sola. Gente, Esa lucha ocuparía los últimos meses o quizá años dedicados a estar junto. A ella, junto a su hija Sara el gran amor de su vida, la única mujer a la que fue fiel hasta su muerte Pau Donés, con la ayuda de su hija y sus amigos, dejó un último regalo para sus seguidores y la gente que le quería su último trabajo, tragas o escupes No creo lo tenga merecido El vídeo de presentación fue el tema que estamos escuchando, eso que tú me das donde su hija sale bailando. La canción la grabaron en su casa y de nuevo demuestra su carácter vital y generoso hasta el último momento de su vida. Eres lo mejor. Ha dado la vida Por todo. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la entrevista que realizó mi compañero Bruno Cardeñosa en la sección Encuentros de la Rosa de los Vientos en 2017. También a El Tiempo Noticias, a un reportaje de 10 minutos y al videoclip oficial de Eso que tú me das. Ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti amigo. Y desde luego que no está solo. Seguro que ahora será Nuria, su madre, quien estará disfrutando de la compañía de pan y de su música. A ella le podrá cantar lo bonito que fue su vida y cómo cumplió sus sueños. A mí me gusta tener esa sensación de, de no decir que muy bien entre lo, las, los sueños y la realidad. De hecho hay una, hay una canción nuestra que es Realidad o sueño en donde lo cuento, ¿no? Si no hay que abandonar nunca los sueños y, y de la misma forma cuando estás soñando intent, intentar o que, que, vivirlo de, de, de, como si fuera en realidad, ¿no? La rosa de los vientos... ...en Onda Cero. ¡Qué bueno, qué entrañable, qué fantástico! Pau eh, estuvo en nuestro programa hace dos años... Eh. Hemos escuchado algunas eh, cositas eh, de las que nos dijo, hemos escuchado otras eh, cosas. Eh. Su música, sus canciones están ya en la historia. Podones, eh, La Flaca, Jarabe de Palo, están ya en la historia, están ya en nuestro recuerdo. Ha sido una semana en la cual eh, su fallecimiento nos ha impactado a todos. 53 años eh, tenía el cáncer. Se nos ha llevado a una de las eh, figuras eh, más eh, queridas y más eh, entrañables eh, de la música española la Rosa de los vientos hasta las cuatro y media de la madrugada. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después eh, continuamos. Queda uno de vuestros relatos Verdún y fronteras del futuro con Javier Sevillano.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 esta noche hasta las cuatro y media de la madrugada, ya sabéis eh, que estamos con horarios especiales eh, durante todo este tiempo, durante eh, la pandemia y Durante el confinamiento hemos estado en el horario, hemos empezado a las doce y media, ahora empezamos eh, al horario de siempre a la una y media, ha comenzado el fútbol, todo vuelve a la normalidad, eh, pero nosotros los domingos todavía estamos hasta las cuatro y media de la madrugada. En La Rosa de los Ventos, en la Sintonía de Onda Cero, recordamos en nuestro hashtag, en nuestro Twitter, Rosavientos, AlmohadillaRosavientos. Rosavientos. de programa en la que vamos a tener Javier Sevillano nos va a contar en las fronteras del futuro lo que va a pasar dentro de bueno pues tiene mucho que ver con la medicina del mañana pero antes escuchamos uno de vuestros relatos, lo recuperamos es Verdun, es uno de los momentos importantes de la Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial escuchamos ese relato ya sabéis, en rosa.vintos arroba onda es nos lo podéis seguir mandando rosa.vintos arroba onda es un folio, fondo y medio, dos folios ahí nos ponéis ese relato, nos lo mandáis y aquí le ponemos voz le ponemos producción y lo escuchamos como este, Verdun En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hoy se cumplen dos años desde que comenzara esa maldita guerra. Y uno desde que le embarcaron en un mercante rumbo a esos lodazales que llaman trincheras. En donde parece pudrirse la razón de la humanidad. Después de algunas semanas de una incesante bruma casi fantasmagórica, amanece un día claro. Parece tranquilo, aunque en Verdún el tiempo se para en seco hasta que alguien comienza con los disparos. Pero él, en el fondo, espera que esta tranquilidad dure eternamente. No tiene nada en contra del kaiser, el archiduque o el general Petén. El soldado estaba sumido en esos pensamientos cuando de pronto, como el mal despertar de una pesadilla, comenzaron los estruendos y silbidos de la artillería enemiga envueltos por el bramido de los miles de hombres que se lanzan a la ofensiva como almas que lleva el diablo con el tañido de las campanas que les comunican que han lanzado gases tóxicos como una fúnebre banda sonora de su día a día el soldado se puso bien su máscara antigas revisó su fusil y rezó con todas sus fuerzas comenzando a disparar mientras sus ojos quedaban marcados a fuego viendo el inenarrable transcurrir de la batalla cubierta de nuevo por un mortal manto de gases y humos se percató de que ya solo le quedaba un puñado de balas se dirigió a por más munición cuando una endiablada fuerza envuelta en un ruido salido como del mismísimo Averno le tiró unos cuantos metros atrás acababa de caer en su trinchera una andanada de artillería medio desorientado y aturdido consiguió ponerse en pie Estaba en tierra de nadie, con la mirada clavada en los restos de barro y sangre de la trinchera, donde parecía que milagrosamente había sido el único superviviente. Era como si su ángel de la guarda le hubiese sacado de aquel cadalso justo a tiempo. En un impulso instintivo, casi animal, recordó que se encontraba a descubierto que la batalla no había terminado y que en cualquier instante aparecerían los soldados alemanes como espectros en mitad de las nubes de gases tóxicos así que nervioso y muerto de miedo cogió su arma y se tiró al suelo en un desesperado intento de cubrirse de las balas enemigas pasaron escasos segundos que para él fueron siglos cuando empezó a escuchar de nuevo voces y en un desesperado intento de supervivencia que algunos podrían definir como alarde de heroísmo empezó a disparar como loco entre la tóxica bruma mientras avanzaba al frente firmemente quizás en el fondo deseaba caer herido o preso para así poder despertar de aquella agonizante pesadilla Sin esperarlo, comenzó a divisar un grupo de tres siluetas que lentamente se dirigían hacia él, portando algo parecido a una caja, que quizá fuese de municiones. Respiró hondo, se llevó el fusil al hombro, apuntó mientras acariciaba casi dulcemente el gatillo para asegurar el blanco y disparó. ¡Clic! Un delicado chasquido saliendo de la recámara del fusil Susurraba que ya no podía disparar más Que no tenía balas Que se encontraba abandonado a su suerte Sin saber qué hacer Empezó a pensar qué opciones tenía tan rápidamente Como nunca antes lo había hecho No quería morir Y algo debía hacer Caló su bayoneta Y corrió como un poseso al fatal encuentro Con aquellas tres figuras pero al llegar a ellas se le apareció una escena totalmente surrealista eran dos mujeres y un hombre vestidos con camisa y pantalones cortos sonrientes, como si estuviesen en un bucólico día de campo como si la batalla y la guerra no fuese con ellos Aquello le dejó sumido en una extraña parálisis Mientras veía como los tres toqueteaban aquella extraña caja Abriendo y cerrando una pequeña puertecita y apretando unos botones Parecía que no se percatasen de su presencia Ya antes había visto civiles cerca de las trincheras Pero no de esta forma Empezó a gritarles que corriesen, que llegaban los soldados enemigos Pero no le hacían caso Estaban en silencio ante aquella caja... ...que parecía tener un poder hipnotizante. Era como si hubiesen asumido sus propias muertes. Una de las mujeres rompió aquel incómodo silencio. Decía que aquella caja había captado algo. Apretó una serie de botones... ...y en mitad del silencio... ...sonó otra vez la voz del soldado. ¡Curré, curré! ¡Les alemán vienen! Era imposible de aquella endemoniada caja salía su voz con las palabras que justo acababa de decirles era algo totalmente surrealista inmediatamente la mujer se levantó de un brinco y dijo bueno, ya, ya está, ya tenéis la psicofonía que queríais, marchémonos ya acababa de decir que mi voz era una psicofonía entonces yo estoy muerto la rosa de los vientos en Onda Cero Fronteras del futuro un futuro en el cual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 Aquí estoy yo con el cubata y el puro. Con el sí, con la, y, y con la fritanga. Y, y pisando el teléfono y también, la... ¿no? hay, una, hay una fritura, hay una fritura <risa> que no veas. Eso, decirle al, al señor que ha desarrollado esta aplicación que se dedique a otra cosa. ¿A Bill Gates? No sé quién la ha desarrollado esta aplicación para conectarse, <risa> Hoy... pero es una full de Estambul. Oye, oye, <risa> eh, se sí, me, me si sí, Sevilla no, no se estará usted, usted con tanta tecnología convirtiendo en androide. No, hija, se me oye muy mal, muy mal Yo soy Pero no muy mal, no pues Se te puede oír es un poquito peor Se te Las puede oír un poquito peor Pero para eso ya no hace falta el teléfono Tiene que ser a gritos que Si que es a gritos, el... te oiríamos mejor, ¿eh? Hay que cambiar el cableado, ¿eh? Total, sí, sí. total. Pues Vamos a intentar volver a hacer la conexión contigo de otra forma Porque eh, es, esto es, es, es, es terrible impossible. Por cierto, hoy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 ahora aquí estoy al tantán ahora. ¿Qué? bueno al tantán, ¿eh? al al tantán, tantán ¿eh? un poquito el, estás al tantán, sí, tantán pero... y, los, y los silbos canarios no fallan nunca, es sí, sí. El humo, el humo. nunca bueno falla. a ver no, el humo cuéntanos es se puede ir <risa> cuéntanos bueno, este se pequeño secreto que puede estar bueno, sí, en una parte de nuestro cuerpo contra la depresión y la sí. ansiedad ¿sabéis quién es Cristian Senela Minuta? ah pues no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 A, se está prodigando muchísimo la depresión, la ansiedad y hasta los divorcios sí, <risa> los, y, es, y sí, esa sí, risa sí, malvada en, que te ha no, salido no, en fase 2 se han disparado las peticiones de divorcio <risa> que ha bueno, habido el juzgado ¿no? Es, es que es un rollo eso de casarse porque luego te tienes que divorciar claro, tío, mira, mira, mira lo que decía Paudonés es que, que se compraba dos trajes uno claro. para la boda y otro para el, divorcio, para el divorcio porque era el, el decía que los, que los matrimonios eran claro. el, ce el cemento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 A, a obsoleta a ver, a ver a ver si se extingue todo tipo de matrimonio mira, yo cuando las cosas se acaban pues tú para acá y yo para allá, si te he visto no me acuerdo exactamente, si exactamente porque sí. es que la gente se empeña yeah. ahí en seguir de la manera, sí, somos... tóxicamente haciéndose el, picias, sí, sí, sí. que no puede Somo, ser somos muy ricos en eso, el género humano sí. en fin, bueno, <risa> pues os hablo de Christensen en la minuta que Venga. va a arreglar, esperemos que vaya a arreglar muchas depresiones y muchas ansiedades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 De hecho, lo recordamos, hace cuatro horas y 28 minutos, Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en España, que ha superado todas las fases en que ya se encuentra en la llamada nueva normalidad. Bueno, que ha superado absolutamente todo, se ha colocado y se ha puesto a la cabeza del país y... Madrid eh, aún le queda una semana en esta fase 2, eh, dentro de muy poquito en la fase 3, el lunes que viene, el lunes eh, que viene, la noche del domingo al lunes, el domingo a las eh, 12 de la noche, a las 0 horas eh, del lunes se acaba el estado de alarma. Lo contaremos, eh, por supuesto, aquí el próximo fin de semana. La rosa de los vientos que vuelve el sábado que viene. Volvemos a partir eh, de la 1 de la madrugada a las 12 en la comunidad de Canaria. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra atención. Quedaos aquí, en la sintonía de Onda Cero Radio, que os cuenta absolutamente todo. Gracias. Y muchísimas gracias por todos estos días que nos han estado acompañando cuando empezábamos antes. Así que nada, ahora con el horario habitual, pues también encantados. Buenas semanas Por supuesto que sí, gracias a todos oyentes por haber estado con nosotros durante este tiempo Esta vez estamos contentos porque gracias al cambio de horas Significa también que todo vuelve un poquito a la normalidad Insistimos, cuidaos mucho, pero sobre todo, cuidad mucho lo que hacéis Porque todo lo que hagamos va a beneficiar el futuro de absolutamente todos